Sintoniza el 107.9 FM en Estación Central y en la señal online www.radiovillafrancia.cl compartimos. Hola, buenas noches a todos. Grande, ganó Chile, bacán, todo genial. No se desordenen tanto, sí, porfa. Eh, pero bien, bien por eh, porque por lo menos nos dan una alegría. Entre tanta desgracia alguna alegría nos tienen que dar. Yo esperaba, como dije, el cambio de camiseta para ver algo, pero no, nada. Filo, qué lata. Hola Inés, ¿cómo está ahí Hola, buenas noches. Aquí estamos en eh viendo lo que va a pasar lo que ha pasado durante el día también y también eh, la felicidad de algunos por el partido jugado eh, ganado sí, casi hubo mucho no hubo mocha al final el Alercy Sánchez no se subió. Los pantaloncillos cortos, así como cuando muestra los muslos. No, no, no le hizo nada. No le hizo nada. Una, un cariñito a la, a la galucha. No. no. Y tampoco se sacó la camiseta y quedó con su caluga y sus tabletas de chocolate, así como para, chocolate. Hacer, para pasarle la lengua así, la lengua Así. Oh. <risa> Ni una cuestión, no como como no, totalmente cagado Todas las minas eran como Agatensela, con la lengua afuera, pero nada más Ni una cuestión más sí, pues, Así que, Alercy Sánchez, Ni El Niño Maravilla, cuestión. me decepcionaste, cabro sí. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través del www.radiovillafrancia.cl Y las a través de la señal online o también los que nos escuchan acá en la comuna a través del 107.9 FM eh, también a los que nos escuchan a través de sus teléfonos inteligentes en Tunein así que le damos la bienvenida a todos, que tengan muy buenas noches eh, nosotros andamos un poquito así eh, prendidas con el partido en realidad porque esperaba yo algunas cositas que nos podían regalar pero no, no pasó nada Pero bueno, en fin, eh, eso, vamos a comenzar hoy día, bueno, estamos todos contentos, eh, Chile ganó, como dijo la Inés la otra vez, ya está bien, la marroquita va a ser más crujiente mañana a lo mejor, pero sigue al mismo precio, así que eh, muchas cosas no han cambiado. Pero bueno, ahí estamos. Ya nos está saludando la Mariela y saludo Mariela para ti. Eh, espero que esta vez si sí, tú tú peores nada se haya o sea, visto el partido porque la otra vez está ahí reclamando que se haya quedado dormido. <risa> así que esperamos que sí haya ha visto el partido junto a ti. Eh, eso, así que Bueno, saludando primero, dándole la bienvenida a todos, estamos uh -huh. en el programa Las Hijas de Afrodita a través del 107.9 en la frecuencia modulada para la Comuna de Estación Central y también por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. También nos pueden escuchar de los dispositivos móviles, eh, Android, y todo iPhone y todas esas cosas que tienen los lo grandotes eh, a través de la aplicación que se llama TuneIn. TuneIn. Tuneín, Tuneín, da lo, lo mismo. mismo. ¿no? No, ellos, y ustedes pues, en el buscador ponen Radio Villa Francia y les aparece. No, ¿Ah? ponen las hijas de eh, Sí, también, Radio Villa Francia y ponen eso. En, en donde tienen que poner las afroditas, o sea, afroditas, es en el archivo.org para que escuchen todos los programas que nosotros hemos ya llevado más de un año al aire y ahí están alojados todos los programas para que ustedes los puedan escuchar. Así que eso, presentaciones, no cheventan tanto. Ya, no aquí me están llegando algunos mensajes. ¿Ya? Dicen las chiquillas, mm. ellas son las unas apoderadas del, del colegio de un colegio por ahí no, no voy a nombrar. Ya. Eh, la Yesenia, la Silvia, eh, el grupo se llama Alguna juntita, ¿eh? O alguna junta. Así que saludos a las chicas superpoderosas. Eh Ahí están preguntando quién seríamos, jojojo. Bueno, yo me quedo con bellota, ¿eh? Y que están ahí, están eh, armando un ¿cómo se llama? Un asadito. Mira qué rico. Sí, así que para allá vamos ahí. Yo no me enojo si me mandan un pedazo de carne, ¿Eh? tocas. Así que ahí estaba <risa> yo tampoco. No, nos enojamos si no nos manda si nos mandan carne, sí. tocas. Así que saludos a las chiquillas, a la Joana, a la Yesenia. Saludos para todas ellas, que sigan todo disfrutando. Todo. Coman rico, pásenlo bien, ríanse harto. Nos están escuchando, ¿verdad? Están escuchando en este ah, minuto bueno. las chiquillas, así que ahí... Hagan un saludo por nosotras. Un Exacto. brindis. Sí. Por nosotras, por Chile obviamente, pero por nosotras también. Claro. Igual, hubo uh, un muy buen golazo hoy día. Goliados también ya. con los profes, así que va. Espera, me parece con ella porque no me recuerdo bien de los nombres de todas las chiquillas. Joana, Yesenia, Vicky, Nancy y Silvia. Un gran saludo para tu, para ustedes y un abrazo. Saludos para ellas también. Mm. Bueno, también se saludamos a la Mariela, como ya lo dijimos. Vamos mm. a saludar a Gernardo Benavides, que están todos contentos. Y dice, solo diré una cosa. Mañana marchar por la educación en Talca, desde las 11, en la Plaza La Loa. Así que va can Gilardo. El Ro Silva también dice, "Hola, más feliz que nunca escuchándolas. Qué bueno que se pongan feliz porque nos escuchan." Es por eso, ¿cierto? Sí. Están feliz porque nos escuchan a nosotras. Eso es. Y la Elisa dice, "Hola, chiquillas, saludos." Así que la Elisa es la única que sabe que íbamos a hablar después de la pausa musical. Acuérdense de mandar los temas si es que quieren algo para la pausa, si no era. Aquí vamos a poner a la pinta nosotras. Sí. Hoy, bueno, contemos, veníamos para acá. ¿Había pasado el primer tiempo ya? ¿Veníamos caminando hacia la radio en el segundo tiempo? Bueno, primero yo salí de mi casa y atravesar hacia tu casa, eh, yo dije, esto así debe ser el término de la humanidad. Un silencio, weón, la cago No había nadie en las calles, nadie, weón. Y se escuchaba a lo lejos, así, tele, nada más. Y dije, esto así debe ser el fin de la humanidad. El apocalipsis. La gente se le dio la tele prendida, la radio prendía pero no existe humano. Solo soy yo. ¿Y, y te, te me imaginás sentí. que venían los zombies? Afortunadamente llegué a tu casa y había vida, weón. Ah, sí, pues yo estaba fuera Ahí salimos las dos y ahí nos encontramos con... Justo al medio camino, gol. Mm. Y revivió el mundo, weón. Revivieron sí. las calles. Qué increíble. Oye, nos sí. No tenemos que poner chaleco ¿Casco para llegar? ¿Ah? Y no chiste, Fuego eh. artificiales, la sí, gente sí. toda gritando, mujeres, ¿ah? todos celebrando. Uh -huh. Acá cerca de la radio en la esquina alegando que después los querían cagar de nuevo, eh, que siempre cagaban los chilenos y ahí nosotros igual metimos Salió el penal y, y dijimos, bueno, si nos cagan los políticos en el fútbol ya, una más que... ¿Ah? Ay, la, la, señora se cagaron de la risa claro, de nosotros, sí. uh -huh. eh, siempre metiendo el, el dedo nosotros uh -huh. ahí entre medio. Está bien. Pero el ver todos estos técnicos oye, directores técnicos en la calle. Oye, todos los buenos saben de fútbol la calle. Uy, no, la mina igual, toa. To, oye, uh -huh. pero hace esto, muévete para allá, ya, dando indicaciones, ¿Ah? bueno. Pero cómo no veis que está ahí adelantado, huevón? Uh -huh. A mí me gustaría ver analistas políticos en las calles, huevón. Diciendo quién te cague y no te caga. ¿eh? <risa> Hablando de políticas públicas, como te meten los golazos día a día. Pero aquí aflora cuando juegas Chile este patriotismo, weón. Había un vecino que estaba puteándolo a, Urugu a los uruguayo Ah, te cagamos, uruguayo tal por cual, cuando vos nos hay cagado. Weón, te han cagado subiéndote el pantó y vos le echáis la culpa a los uruguayos, loco. ¿Qué onda? Yo feliz con que haya ganado Chile, me encanta. No, yo igual, ¿Ah? obvio, obvio que sí, pues. Yo si decía, igual nosotros somos pelotera. Si nos, nos tocan los penales los transmitimos igual, Podríamos haber sido una cosita rica de Mati, vamos Mati, mmm, cosita. Hoy tire, tire. ya dele, dele. Gol del Mati. Una cosa así me imaginaba yo. Yo yo quería hacer eh, la la se llama? Eh, eh, comentar los penales. ¿Mm? Para puro... Eh, eh, eh, al estilo Afrodita, obvio. Por supuesto. Pero obvio, sí, esa como... era la idea. Pero lamentablemente no nos fuimos sí, a penales. Así como, Sánchez la puntea... Perdón, <risa> la patea, la patea Sánchez, pero... Bueno, mm. se ganó eh, eh, durante el partido, no se tuvo que llegar a las instancias de los penales, porque Pinilla perfectamente puede dicho, no, me saco la mufa del palo y le pega al otro. Eso posiblemente hubiera sido así pero o se hubiera ido a otro punto no, no, no vamos a poner acá equipos de fútbol entremedio pero podía haber sucedido miles de cosas pero también ganaron hoy día en la tarde los profes. vamos a dejar de lado así también sí, el tema vamos el a dejar fútbol. De lado un poquito los y saludo a todos los profesores a todos los profes que conocemos a los profes que nos escuchan eh, un gran abrazo aguante chiquillo que todo es para mejor que vamos a pasar a la historia a ustedes y eso es lo importante así que genial porque hoy día tuvimos muy excelentes noticias eh, votaron casi todo a, a favor de que el paro continúa y bajar obviamente ese proyecto así que genial felicitaciones a todos por el aguante eh, la comunidad está con ustedes y, y nosotros sólo como buenos los alumnos y los apoderados también apoyamos así que aguante nomás y vamos con todos nomás por claro bueno y partimos el día lunes con estas formalizaciones. Eh, Pelusa saludando, buenas noches. Buenas noches, Pelú. Buenas noches, eh, Pelu. A los Pentap. Ay, ¿qué queréis que te digamos? ¿Dónde uh -huh. se no dónde se le se nos enfermó? Hay uno que se fue porque como que cómo fue que dijeron eh, como, como había nuevos antecedentes y el abogado no estaba como eh muy no cachaba estos antecedentes nuevos, no los entendía, no los conocía. Tenía que estudiarlo. Entonces pidió que se suspendiera la audiencia de este tipo ¿ah? y quedó para julio. hartos días más para que pueda preparar una buena defensa y toda la cosa. Después de eso, tiraron a Salaquén, sin firmar eh, arraigo, detención en la casa. sin firmar. Y cuando le tocaba a... Al caballero este, po, al que manda. Al caballero que aprendió muy bien. Al que manda, al, al que distribuía la, las platitas. Po, al que decía ya, pa vos sí, pa vos no. Al que cortaba el queque, justo le vino un soponcio. Me vaya a creer tú. Primera vez, weón. Eres tan sanito. Qué terrible, oye. oye tan bien veo. parado que se veía el ¿Cierto? viejo. Justo, Patrón de fondo, poiga. Y justo, justo, justo ¿no? en ese momento... El juche se nos enferma y tienen que partir por un servicio de salud. Cuando yo leí servicio de salud, dije, te hueón se ir a la posta central. Pu. Un salmo, una hueá Si no lo más sí, cerca obvio, que podía venir. No, no, a una clínica. Oh, pero A la chucha allá de los cerros. Imagínate. Y está internado en la UCI, intermedia, por un problema la guatita. Uy, el juche. El claro, WhatsApp, el es, que, es, es que yo hablo así porque como el hombre es patrón de fondo es <ríe> el, el, el, el que dice como son y no son las cosas el intocable po. el señor de los lunares el señor de las manos alargadas y medias aplanadas el señor con cicatrices ¿Ah? el señor que estaba con escolta personal durante tantos años que fue ministro en la época de Pinucho de ese jutre estamos hablando, pues. Del jutre pedofílico del amigo de Espiñe que se hizo el tonto, del que tenía un hijo borracho que fue a romper carteles de, de los otros políticos que estaban en contra de su padre. Es el jutre que se enfermó, pues. Y tan buenito, oye. Toda la gente estaba preocupada por lo que le podía pasar. Qué terrible. Oye, sí. Es lo mismo que cuando nos enfermamos nosotros, po. igual. Acabaramos ¿Mm? la misma cantidad de cobertura, de cámara, todo igual. Si se enferma un reo, al hospital todo penal. Todo mismo también. No a la clínica, bueno, a nosotros no nos alcanza. ¿Ah? A nosotros no nos suspenden la, la, las audiencias o las formalizaciones porque nuestro abogado no está enterado. ¿Con cuáles tenemos abogado ¿Ah? Si es que tenemos, ¿sabes? ¿Ah? Porque posiblemente lleguemos a la formalización y nos presenten el abogado ahí. Y el abogado nos va a decir, declárate culpable para que salgamos rapidito. Después yo veo el caso. ¿Mm? Mm. si sí, La justicia es igual. Igual, igual. Para todo el mundo, igual. Mm. ¿Ah? Hoy vi el caballero que apareció con la gallina. Robáis 10 huevos. 10 huevos. ¿Ah? Si Oye, no yo la historia leía uno, una, un asunto que estaban saliendo ahí en... A propósito de lo que pasó con el, el, el caso penta y el caso de las farmacia y todo lo que ha pasado durante estos días eh, leía yo de una de una de un tipo que en el sur había se había robado un saco de papa y estaba condenado a cinco años de cárcel como bueno, cinco años de cárcel por robarse un saco de papa chipo y y anda a errarle la gorra un paco po. ocho años mínimo por una gorra que heavy luck ¿Mm? y lo hueones de la farmacia no, es que esa hueá ¿sabes qué? yo sabía que cuando pasó eso yo decía ya la hueá injusta, puta la justicia puta, justicia culia y todo lo que tú queráis y después pensaba en toda esa gente que en el camino eh, se enfermó más que se desesperó porque no pudo comprar un remedio porque no alcanzaron las lucas que finalmente pudo tuvo que cortar un tratamiento delicadísimo y hay gente que murió y decía y me empezó a malla de la broma y del chiste que me provocó porque finalmente lo, los fallos de la justicia últimamente me han provocado risa cachay pero de esa irónica y burlesca eh, me puse a pensar en esa en eso y Y la verdad es que pensaba en la gente que, que había pasado toda esa situación de amargura, que no le pudieron comprar un cepo, el alimento especial para su hijo, eh, que no pudieron eh, no tuvieron un, un tuvieron que cortar su su enfer su su tratamiento médico porque en eh, la farmacia no tuvieron plata para comprar ese remedio, que se agravó más que murió por, porque no pudo acceder a un, un medicamento vital para su sobrevivencia y, y ya después me, te empieza a bajar como la indignación. Eh, no sé, pues uno apunta siempre que eh, tratemos de, de evitar los fármacos Tratemos de evitar eh, las farmacias que pertenecen a esta cadena. Busquemos farmacias alternativas. Hay varias. A lo mejor tenés que caminar un poquito más, pero no importa. Vale la pena hacerlo. Eh, hay quiere esas farmacias con nombres extraños, que son NN, ¿cachai? Que no no son eh, muy conocidas y ese tipo de cosas, para poder encontrar eh, medicamentos. Y si no lo encontráis, chuta. Sorry, pero vamos a tener que volver a esas farmacias de las grandes cadenas porque de repente igual tiene el monopolio y hay medicamentos que no lo imparten la otra forma y están exclusivamente ahí. Eh, pero antes de eso tratemos de evitar de todas formas. Desde ya nosotros que estamos sanitos y que no tenemos ninguna fármacodependencia, eh, creo que deberíamos empezar a cuidarnos un poquito más, a preocuparnos un poquito más para no llegar a eso, para no tener que alimentar a estos jueones tendríamos que empezar a preocuparnos un poquito más de ocupar naturaleza de ocupar un poquito de, de, de, de empezar a, a plantar nuestras propias medicinas a tratar de comer un poquito más sano a, a todo eso Creo que es súper importante chiquillos, que empecemos a cambiar nuestro estilo de vida nosotros eh, por un tema de que claro o sea yo sé que hay cosas que no las podemos evitar en la farmacia de qué se están riendo? ¿Qué le tocó? Ah, le tocó el traste. Le, le metió el dedo en el ojo. La weá. Sí, vos. Así que eso, vos. Yo creo que por ahí deberíamos empezar. O sea, chiquillos, eh, yo sé que estamos contentos esta noche. Eh, supimos de la, de la farmacia y estuvimos muy tristes por eso. Eh, subimos del caso Pente y también estuvimos muy enrabiados y tristes por eso. Hemos estado enrabiados hace mucho tiempo por muchas cosas. Y esto, la verdad, que lo del fútbol de hoy, si bien es cierto, una alegría para el pueblo, ¿cachai? pero que no nos desviemos del tema. Es una alegría para nosotros también que siga el paro de los profesores, y que no, no bajaron y que están pidiendo el retiro del proyecto ¿cachai? para poder eh, eh, modificarlo a, de acuerdo a lo que dicen las bases que es lo importante y que las bases no, no a <coughs> así ver. que bien por eso, pues yo estoy contenta por, por claro, nosotros seguimos durante todo el día las votaciones, había mm. alguien eh, que estaba dentro de, esta, de estas votaciones, dentro de este debate que se que se realizó como colegio de profesores del, de los comunales y, y tú ves, por ejemplo, muchas pedidas salidas del ministro la salida del ministro, que el ministro tiene que irse, mm. y es un tema que el ministro se vaya, ¿por qué? está haciendo la pega no la está haciendo no, pues no claramente la está, haciendo. está forzando eh, a que los, los profesores estén en paro que los estudiantes se sigan movilizando porque no da ninguna señal de hecho, la, la, la reunión que tuvieron con los de la Confech, uh -huh. los gallos salieron de ahí bueno nosotros también lo publicamos sí, pues. en la radio salieron de ahí que están inconformes por el tema de que el, el, el, eh, los estos gallos no dieron no dijeron nada no hablaron de propuestas, se les pidió transparencia, pero no hubo... Lo único que pedían eran más mesas de diálogo. Bueno, ¿Para qué? Si sabemos que las mesas de diálogo, bueno, ¿para qué sirven? No sirven de nada. Ahí está con los expresos políticos, todavía están en mesas de diálogo. Y no, no han llegado a ningún acuerdo, no hay resultados, no hay ninguna cosa. No hay nada. Ya hemos visto mesas de diálogo anteriores donde se han quebrado, donde se supone que llegaron a acuerdo, acuerdos que jamás se cumplieron. Y llevan mesa, o sea, no es que sea la primera mesa de negociación que tenga el gobierno con los estudiantes o con los profesores, vamos a abarcar los dos temas, a ver. Sí, oye. ¿Ah? No es primera vez mesa no. de negociación que tienen, o sea, con el problema de los profesores de esta carrera mal docente, ya eh, llamada carrera docente, pero que para los profesores es una carrera indecente, es eh, viene en compensa sentado desde el año pasado. El año pasado se produjo un quiebre más o menos en octubre, noviembre, mm. ¿eh? donde hubieron telefonazos donde Jaime Gajardo se vendió, dejó a las bases votar firmó proyectos, ¿Ah? sin consultar a las bases, después hubo una consulta que no quería tampoco hacer como verdadera, ¿ah? no quería que fuera como reglamentada, sino que vamos a hacer una consulta para ver qué dicen, pero sí si, sí o no, igual ya está firmado. Y la gente, sobre todo de regiones, no, pues paremos la cosa, a nosotros no nos sirve, y recordemos que empezó un más un paro, hubo una marcha gigantesca acá también eh, durante esa fiesta. Cuando el mismo estaba sentado en la mesa, en vez de estar sentado en una mesa con sus bases, con sus comunales, con todos sus profesores, él estaba sentado con los secretarios de todos los partidos políticos de la nueva mayoría. Sí. Mm. Mientras los profesores estaban marchando en la Alameda, estaban siendo reprimidos, golpeados, gaseados y un sinfín de cosas más, el caballero estaba tomando cafecito. Ayer nuevamente hubo votaciones en los colegios, eh, se mandaban despuestas de, de cada colegio, el interno de cada colegio, lo mandaban a sus comunales y todo. Y si ya veíamos, por ejemplo, se pedía el retiro a la carrera docente, que fue como la mayoría, retiro inmediato no una revisión no borremos estos puntos que no nos gusta y pongamos esto, no, la carrera docente en sí es la mala, completa acá no se salva ni un punto ¿Eh? la, la, la, otra, la retirada del ministro que renuncie el ministro y que el paro, que el paro continúe obvio ¿Eh? De eso se trataba. Simo sí, pues, estaban todos pidiendo la renuncia del ministro, o sea, que se retire, que salga de ahí, así que yo encuentro que ya estaría muy bueno eh, que empezaran a a cómo se llama, a escuchar a la gente, pues bueno, Este es, este es el minuto, ¿cachai? Este es el minuto donde los profes no tienen que eh, yo el día de la tarde estábamos viendo el, teníamos personas que estaban allá y que nos estaban informando minuto a minuto de lo que estaba pasando. Y la verdad que veíamos como unas cachais que nos llamaron mucho la atención de que estaban pidiendo la baja del paro eh, como unas que, que que nosotros nunca pensamos que iban a estar pidiendo la baja del paro power por ejemplo había un tweet que me llamaba mucho la atención de que en maipú eh, los profesores las bases de maipú habían pedido la continuidad del paro y que la dirigente no lo había... Ah, no, pero a eso me refiero, porque lo que pasa es que ahí había muchos de esos tweets de que lo, las dirigentes estaban votando eh, de acuerdo a su... A sus políticas, a sus partidos políticos. más allá de lo, respetar lo que habían decidido las bases. Y muchas de las comunas, a nombre de las personas que estaban ahí, eh, votaban por bajar el paro. Por ejemplo, no sé, po, Niñoa me llamó la atención, eh, Antofagasta, pues, weón que a mí por ejemplo tal que no me llamó la atención no porque bueno. pero sí me llama la atención valdivia claro que estaban pidiendo seguir con el paro mm. ¿ah? paro indefinido retiro de, de la carrera docente y aparte que eh, se sumara a otra a otra a otro movimiento de profesores y eso quiere decir <coughs> que el piso lo está perdiendo Gajardo o sea, hace rato. Po. Pero tiene es que yo creo que ahora fue el charchazo. Mm. El darse cuenta de que no pudo manipular. O sea, ¿estaban pidiendo hasta voto secreto para después manipular estos votos? Yo hoy día eh, vi un, una vez terminada la, la... ¿Cómo se llama? La, la asamblea esta que tuvieron. Eh, vi ahí de, de una compañera una, una información de lo que había sucedido posterior a la, a ese tema. Eh, obviamente, alegría entre la gente que estaba afuera y, y, y toda la algarabía y todo, y de cómo esta rata se había arrancado, ¿cachai? Eh, de cómo esta rata se había ido, ¿cachai? Así que, bueno. Pero también vi otra cosa que, que me llamó mucho la atención, y que dice eh, más o menos así, que es una en realidad eh, va, es una denuncia. Dice, luego de la asamblea del Colegio de Profesores, se denuncia lo siguiente. Colegas, dice, eh, un mensaje que mandó una, una profe que estaba ahí. Me quedé hasta el final de la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, esperando que saliera Guajardo guajardo yo sé que es gajardo pero digo guajardo porque guajardo me significa vómito vomito wean. por eso digo guajardo sorry para los que tienen apellido guajardo lo siento decía eh, mientras estábamos frente a la CUT eh, los pacos de verde nos pidieron que nos retiráramos pero los JJCC no eh, los dejaron quedarse ahí salió gajardo y los jotosos pendejos vitrineaban eh, eh, vitoreaban a gajardo Amigo, el profe está contigo. Eh, yo me encontraba con el periodista de la batalla y dirigente de Conchalí que nos contó que la Nadia no votó lo que mandamos. Dos colegas de Conchalí le gritaron traidor agajardo y seis pacos de rojo. Ustedes saben quiénes son los pacos de rojo. Eh, seis pacos de rojo le pegaron a la colega y después se tiraron sobre el profesor. Él se defendió... Y se tiraron encima cuatro pacos de verde. Salimos a defenderlo y lo rodearon 30 pacos de verde más. Le pegaron brutalmente. A nosotras nos empujaron y a una profesora, los pacos de verde, la tiraron le tiraron gas pimienta en la cara. Ahora estamos en la tercera comisaría tratando de sacarlo. Pero ahora se lo llevaron a constatar lesiones porque tiene las manos destrozadas por la fuerza de las esposas que le colocaron. Por favor, dice, denuncien que los provocadores del PC coludidos con los calabineros eh, son los causantes de la represión y el encarcelamiento de nuestra colega. Yo la verdad que, ante declaraciones de este tipo, yo encuentro que la verdad que no es eh, no se está haciendo... Hay gente que está atornillando al revés. Eso nosotros siempre lo hemos sabido. Pero cuando tú, a la gente que tú representas... Se supone que te dijo, tú, en representación de nosotros, tú vas, pero tienes que decir esto. Y no lo hace, weón. Y no lo así. No representáis a los, a los que te pues, te tienen ahí por algo, po, weón. Bueno, nosotros lo hemos visto acá, lo, lo tú lo comentaste la otra vez con un concejal, que, que su comentario fue... usted a mí me eligieron. Yo ah, estoy aquí para de decidir. Claro, y yo... Usted ya me dijeron, entonces yo hago lo que a mí se me plazca, lo que yo quiero, más yo creo más conveniente, no les puedo. Ese es un sentir, yo creo que de mucho claro. y lamentablemente, bueno, eh... Bueno, lo vimos también en la misma línea política, podríamos decir, uh -huh. o el mismo partido político con Bárbara Figueroa, uh -huh. cuando estaban en Mejillones, estaban en paro y en vez de irse con los trabajadores, se fue directamente a la empresa. Uh -huh. Entonces, ya sabí quiénes son, po. Ya sabí cómo actúan. ¿Ah? ¿Eh? Eh, acá el tema no es que los profes no quieran trabajar Que los profes no se quieran evaluar eh, Que están peleando por más plata Un sinfín de cosas más No, la carrera docente no sirve y punto mm. ¿Ah? Y eso es todo Los que más saben son los que trabajan como profesores Los que son profesores Los que están educando Oye, ayer me dio una indignación terrible Ver a los profes tras la reja mm. Porque estaban tras una reja en la tercera comisaría enter tu mirada en la foto y era increíble bueno y, y no y, y te daba indignación ver los profes los que educan los que están todos los días con los cabros chicos de todo el país mm. tras las rejas y los que robaron miles de millones de pesos coludiéndose ¿ah? matando gente dejando a gente sin tratamiento salieron libres entonces en qué país vivimos ¿Dónde está la justicia? O sea, te dicen que Chile es un país libre, que tú puedes salir, que tú te puedes pasear por la Alameda. Anda a manifestarte 5 o 10 personas a la Alameda. ¿Te dejan hacerlo? ¿Mm? ¿No podéis reclamar si sube el pan, si sube la leche? Porque eres una disconforme, porque tú quieres todo regalado, tú no quieres trabajar, tú eres floja y un sinfín de epitetos más que te ponen. Pero ellos cuando se coludan para robar, cuando te hacen repactaciones a la mala, cuando boletean falsamente, ¿ah? cuando hacen asesorías orales, escritas y copian copian solamente internet y pegan un documento y lo entregan, eso no es malo. Ahí tú no puedes criminalizar. Tú no puedes apuntarlo con el dedo de decir que son culpables. Porque eso lo tiene que hacer la justicia. Pero cuando tú sales a marchar, sí te criminalizan. Te, te tratan de vago, de delincuente, que querís todo regalado, que a ti no te importa el crecimiento del país, que tú ves solamente por ti. Te tratan de individualista cuando estáis viendo por todo un país, por todos unos cabros chicos, por todos unos profesores, por todos los obreros, por todos los que trabajan en construcción. Mm. Pero tú, eres, tú pasas a ser el delincuente y ellos no. Ellos que roban, estafan, ¿ah? Que, que le sacan plata al Estado. Porque es plata que se supone que iba eh, eh, directamente a la tesorería, iba a servirse un puesto interno y con esa plata se invierte en el país en educación, en salud, en vivienda, en programas especiales para nuestros abuelos. Jovino Novoa, con 60 y algo de años, 70 años, se fue a una clínica. Y tenemos abuelos de 70, de 80 años trabajando en las calles, limpiando plaza ¿Por qué él no puede? ¿Por qué él no puede irse preso? ¿Por qué él se puede atender en clínica? Porque es distinto el trato. Si uno siempre pregunta eso, ¿por qué es distinto el trato? ¿Por qué yo, yo tengo que, que pasar por ciertas cosas que los demás no? Bueno, eh, vemos a... Ah, no sepo sé, que tienen fuero, bueno que le llaman a esa hu de que no los pueden lo que finalmente pasan a ser intocables weón. esa agua de verdad que me calienta eh, porque la verdad que yo encuentro que no sepo sé, es una falta de respeto para todos nosotros poder es una falta de respeto el que el que no sé, pues ver a este tipo que se robó ese par de gallinas, huevón, está secando en la cárcel o el huevón que está revendiendo ceviche en la calle, huevón, porque estaba cagado de hambre y alguna huevada tenía que hacer si no le dan trabajo, huevón, y tuvo que salir a hacer algo y, y, y a los vendedores ambulantes les quitan la mercadería, huevón. Si, si no pagáis el tranSantiago, huevón, dos o tres veces te llevan preso, huevón. Entonces no entiendo, de verdad que aquí hay cosas que, que no están siendo eh, iguales, weón, o sea te podéis, o sea si, tenés que, si te vais a hacer algo, hacela en grande weón, porque así te salváis porque si vais a ir a robar 5 lucas weón, te van a sacar en la cárcel pero si te robáis miles de millones de pesos weón, pasáis cagado a la risa entonces si vais a hacer algo, hásela en grande pues weón y yo de verdad que espero que no sé, güey. La verdad que yo no espero nada de la justicia ni de los políticos. Ya estamos claro que ellos no van a hacer nada en favor de nosotros. Eh, lo hemos visto durante tantos ta años y en estos tiempos que, que se han determinado eh, juicios, güey. Hay güeyones, güey, y lo han dejado libre güey, con reclusión nocturna, y se vayan para su casa güey, y a vos por una cagada te, te secan en la cárcel, güey. Recordemos weón. el juicio al estudiante Montoya, apellido Montoya. ¿Te acuerdas el año sí, pasado? sí. Solamente porque encontraba una araña en su camioneta y tierra. Mm. Estuvo ¿cuántos meses preso? ¿Cuántos meses lo tuvieron preso? Mm. Y cuando salió en libertad, vino nuevamente otro juez y vino a decir que no, que había que revisar el caso y un sinfín de cosas más. Mm. ¿Acá alguien ha pedido revisión del caso nuevamente para la farmacia? ¿Alguien pidió revisión de caso para la hueva de la polar? Mm. En Freirina Luzic ha acatado el... perdón, en... No es Freirina, en más arriba. Pelambre. Lucic acató el fallo de la justicia. No, pues tampoco, güey. Y encima van a expandir la planta. Sí, po. ¿Ah? Sí, po. ¿Y a quién le importa? bueno A la a... gente que vive ahí ya nosotros que nos imaginamos que si viviéramos ahí estaríamos en la misma situación que esos pobladores. Sin agua, con un alto costo de vida porque los alimentos en el norte no son baratos. ¿Ah? cuando eran agricultores con la poca y la agua que tenían agricultores ahora no tienen ni para tomar la tienen media por hora qué indignante tener que ir a un baño buen, y cagar encima de lo que cagó otro porque no no tenéis para llenar el estanque ¿Ah? no es chiste puhuevón. no es chiste entonces nosotros porque somos pobres tenemos que aguantar Ay, que están acostumbrados a vivir en el chiquero están acostumbrados a vivir en la mierda dejémoslo, si no van a alegar y si alegamo, mm. palo con nosotros. Cárcel nos criminalizan, nos ponen pruebas encima. Tenemos dos cabros que están del Autén, que están en Santiago 1, bueno, en Santiago 1. Mm. ¿Ah? Todavía no hay un juicio en contra de ellos. Pero los pasaron por la ley de almey y hay una investigación y están presos, po es para ¿Ah? eso es lo que es indigna. Por ejemplo, mientras nos investigan a nosotros, nosotros estamos presos. Mientras los investigan a ellos, se van para la casa, no pueden salir del país, más allá de eso, nada No, vos. y si pueden salir del país, porque qué mandan una carta? Porque es urgente que tienen que salir. Y se, y se la firman y lo sacan del país. Y punto, se acabó. ¿Eh? Bueno, clases de ética. Que no cumplieron tampoco. Sí. ¿Eh? una clase de ética por cagarse a cuánta gente. Bueno, el otro día veía un meme, La Polar, vengo a pagar la última cuota de la cuna. Mm. Usted es el abuelo, no weón, yo soy la guagua. Mm. O sea, nos reímos de eso, weón, pero es la realidad. Es la realidad del Chile en que vivimos. De este Chile que habitamos, de este territorio que somos tan patriotas en, en ciertas oportunidades. Que los peruanos culiados, que los bolivianos que quieren mar, que, que el argentino, que el uruguayo, que... ¿Ah? todo el mundo, los peruanos te quieren cagar los bolivianos te quieren cagar, los uruguayos te quieren cagar hueón, te están cagando los que viven aquí la clase empresarial que está aliada con los políticos, te están cagando día a día, y venía a huevear un vecino ay, están dichos, el mar es de siete familias hueón, si es la verdad, con huea conocís Cartagena los que viven aquí en Santiago el Quisco para los más no sé, pues levantado de raja al garrobo, reñada, callada, porque vaya a meter y a gastar plata una semana en esa hueta y te gastáis el sueldo de un año completo tratando de aparentar lo que no soy. Y después decís, no, weón, ¿cómo le vamos a entregar mar a Bolivia? ¿Cómo se te ocurre? ¿Ah? ¿Cómo le vamos a entregar terreno a Perú? Ocupaba y ese terreno está lleno de minas antipersonales, weón. Y más lo que defendí, ¿Mm? weón, un mar que ni siquiera es tuyo, pues, weón. Claro. O para sea, wea, ¿por qué wean, se están ya. movilizando los pescadores artesanales? Porque hay paro de puerto, huevón, y todas esas cosas, pues hay que puro pensar, ¿no? Pero el patriotismo sale, huevón. Ahora nos venimos para acá todos los patriotas, huevón, ¿Ah? saltaron. Todo, todo el mundo, Argent uruguayos y la, la, la, la, la, la. para qué, huevón? ¿Para qué? anda gritarle a gritarle la moneda a la vieja que está sentada ahí weón. anda a gritarle que te tiene la cagada en el país anda a gritarle al jovino noboa que se hace el weón al salaquet gritarle al frey que terminó de privatizar el agua ahí en Santiago salaquet eh, el viejo este, el colorín la vin weón uh -huh. con sus políticas públicas ¿ah? las playas de la vin ¿Ah? bueno, vamos idiota, a bombardear bueno. la, las, las nubes las nubes para que llueva cuántas sí. huevas más Coman con dos lucas Cuatro personas pueden comer con dos lucas Sí, bueno, esa hueá ¿Ah? fue indignante Guiso loca. de repollo Esa hueá fue indignante, loca esa fue una burla, Pónete patriota y defiende tu vida Defiende tu dignidad Y sale hueá a los hueones, po Yo la otra vez dije, yo soy súper clara con respecto a eso, yo la otra vez dije, weón, cuando tengan la oportunidad de ver a un, palico, a un político en la calle, sea quien sea, weón, un, un concejal, un alcalde, un diputado, un senador, el weón que sea, weón, un empresario, weón, escúpanlo, agárrenlo a chuchar, que estos weones tengan miedo de salir a la calle. Claro, po. Yo, yo veo, por ejemplo, en otros países Cuando los envuelven, hueón, en, en, a los, los echan a las basuras A los basureros, a los contenedores de basura bueno ¿por qué nosotros no podemos hacer Esa hueá? Decía, otro día yo ponía un tweet Pero sí, hueón, hacen la, la justicia Contra lo, lo, lo, lo, lo, hueón, los hueones, estos los lanzan Oye, yo de hueón, verdad Esos son los, los peores saqueadores Yo te digo, yo por ejemplo, yo sí veo Un lanza, puta, la hueá, hueón, ya Igual me indigno, po, ¿cachai? Porque le está robando a po. un pobre y todo Sí, pues Pero sí. ahí aparecen los superhéroes, le sacan las chuchas, casi lo matan, lo meten a un postre, lo, lo le empelotan, le ponen ese papel transparente, mierda. ¿Por cuánto? ¿20 lucas? ¿10 lucas? Le robó un abuelo, weón. ¿Sí? La farmacia mató gente. Y ¿Ah? la farmacia te roba hace muchos años. La FP te caga a todos los abuelos de Chile, no solamente a uno, te los caga a todos. Los políticos hacen leyes para que vos no tengáis salud, no tengáis educación. Te ponen trabas día a día la wea laboral te tienen sumido en su una mierda con el moño gachado porque no pudiste haber metido en sindicato, los fueros valencayampa porque se los pasan todos por la raja. Y sabes lo que más ¿Ah? indigna, huevón, cuando están en campaña, huevón, se van a meter a las poblaciones y la gente hueona se acerca, "Ay, ya, sí", y le compran, huevón, cuando el hueón dice, "No, sí yo voy a velar por sus por su seguridad, yo voy a ver que se arreglen las cosas de salud para usted", y la gente se los compra, huevón. Claro. Y se sacan fotos con ellos, deja culia, huevón, que me dan ra. Pero yo quiero ver a esos superhéroes, pues esos huevones que se creen. No sé, pues el Hombre Araña. Superman, no puedo decir Batman, hueón, porque Batman era un hueón con plata, ¿Ah? Pero que se creen el Hombre Araña, pues ¿Ah? Linterna Verde. Y agarran a, lo, a, lo, a los mismos pobres huevones ya que nos están robando, que nos cagan y son unos domésticos culiatos toda la razón. Porque le robaron a un abuelito. vayan, pues superhéroes vayan al congreso está lleno gunes que nos roban día a día y no dan solo a ti ¿Mm? a todos nosotros bueno ¿Mm? vayan a la moneda po. vayan para la dehe esa bueno en la dehe esa quieren hacer una, una un casero leo para julio porque la las señoras tendrán casero la señora no <risa> tiene unas joyitas así como bien picuquitas con tapas de vidrio las señoras se sienten inseguras uh -huh. en su barrio mm. Vaya, porque van que ir a robar, loco. Por porque van, van mucho ladrón de acá de los sectores bajos de la capital. Pa allá hay que ir, pues, ¿Ah? Ella okay. se siente, por lo tanto van a cacerolear. Hueón, mm. ¿y nosotros como estamos? ¿O ustedes creen que puta porque se vienen a vivir a, a dormir una noche en una población, usted saben lo que hace pobre? No, pues, hueón, por una noche, no pasa en el mes. En una noche no se les acaba el gano les cortan la luz, no les cortan el agua, no les alcanza para el pan, no les alcanza para comprarle el uniforme a los cabros chicos o un blue que se le hizo tira o el material, por último la goma. Porque está ahí el día 20, está ahí cagalla de miedo porque no sabés cómo va a llegar al 30, al 31 o al 5 cuando te pagan. ¿Ah? Pero ellas son las que se sienten inseguras. Ellas son las que tienen que poner, no quieren poner más alarma, ni cámara, ni cerco eléctrico. A nosotros, ¿con cuál el gobierno nos está pasando alarmas comunitarias? Un pito, weón. ¿Ah? Un pito de plástico, weón. De claro. esos, de esos ¿Ah? que salen en la sorpresa del cumpleaños, po, claro, weón. Claro, po, weón. Y no está conectado a los pacos. En cambio, a las bellas sí, po, weón. Y se demoran tres minutos en llegar, un minuto en llegar a sus cagadas de casa. A nosotros, si nos roban, weón, tenemos que pegarle el grito a la vecina y salir toda la, en, en patota a buscar al que nos está cagando. Allá no, po, weón. Allá llegan Paco, Ratti, Milico, ¿Ah? weón. Y más encima tienen personal de seguridad cada municipalidad. ¿Ah? Y llegan en moto, en auto, toda la media cagada. ¿Vos crees que aquí es así? ¿Vos crees que estamos caceroleando por eso? ¿Caceroleamos porque no nos alcanza para pagar la cagada de VIP? ¿En que nos meten, weón, bueno, parecimos ovejas yendo al mataero o a esquilar? ¿Ah? Vamos, todos apretados con el cuello afuera. ¿Cómo respiráis, güey, en la micro o en el metro? Por eso caceroleamos, güey. Po. ¿Mm? Caceroleamos por la educación. Caceroleamos por los profes. Uh. Esa es nuestra vida. Sí, pues. ¿Mm? Ahora, nosotros estamos viendo, ponte tú, estas esta, esta eh, determinación hubo con los casos de Sochi, Michi, todo eso. Eh, con lo de las farmacias también y todo eso también y lo de la farmacia para mí fue indignante bo. ¿cachai? Eh, de verdad que fue yo yo no encontraba así como o sea, uno sabe en el fondo eh, que esta weá de justicia vale callampa por loco eh, pero la verdad que encontré que es tan injusto todo weán. es tan injusto todo y cuando te ponía a pensar que, que la gente más encima alega cuando hay una marcha nocturna y, y, sa, y saquearon una farmacia ahumada, weán. Y la gente alega por eso. Yo la verdad que yo no no no, no sé, creo que eh, no es que lo avalen ni nada de eso, pero o sea, es que no, no me molesta para nada cuando a eh, eh, saquear una farmacia sa un banco sequear una multitienda la verdad que no no me genera conflicto cuando me genera conflicto cuando voy en elquito diario bueno cuando vuelve el, el caallero en el carrito la sopa y pilla esa agua me genera conflicto eh, o, o cuando molestan o, o agreden a los trabajadores de estas multitiendas de esta de estas farmacias o de estos bancos caáis eso porque finalmente son trabajadores como nosotros nomás por entonces pero pero la infraestructura o, o, o lo que está ahí adentro que, que lo saquen realmente me da la misma web nomás. por y de hecho para ellos es un, un, un, es un detalle lo que pasó lo van a criminalizar claro obvio ellos pero no nosotros podemos nosotros no nos podemos permitir que eh, eh, criminalizar a nuestra a nuestros a nuestros pares porque están haciendo justicia por por ello y por nosotros, pues huevón. Entonces, no sé, pues, creo que antes de hacer cualquier comentario nosotros deberíamos pensar y analizar bien eh, las situaciones. Yo creo que eh, más allá de que mañana hay marcha y de que hoy día no sé, pues, yo cacho que la cita le va a estar llena, huevón, de gente y a lo mejor van a van a atacar a las farmacias porque la gente está dolía, pues, huevón. Y, y es la única forma que ellos tienen de cobrarse finalmente, po. O evadir un, un tránsito ante otro, ¿crees que le va a afectar a algo en algo? No, po, no les va a afectar en nada. Yo creo que hay que seguir con el tema. Hay que seguir haciendo justicia por las de nosotros, porque la verdad es que ellos no están haciendo justicia para nosotros. No, po. no. Es que para nosotros no existe, si esa es la verdad. Mm. Esa es nuestra realidad. Para nosotros existe el enjuiciamiento, el enjuiciamiento, la crimin criminaliz criminalización, criminalización. Y también existe que cuando caes preso, existe el hacinamiento dentro de todas estas cárceles. ¿Ah? El sálvate como podáis. Si podís cagarte al peso al lado o hacelo. Mm. ¿Ah? Cágate al más pavo, ti al más pavo, tiene lo de Perkin que te esté lavando y Eso es lo que existe en, en, en, entre nosotros para los pobres. Imagínate ahora con la guada de la, con, de la contaminación hoy día. La, no sé cuál era el contexto ni nada, pero veo fotos, hueón, donde suben de un canal X, donde decían, trate de respirar menos, hueón. ¡Lucic, hueón! ¡Lucic, hueón! A nosotros, a los santiaguinos, nos dicen, respira menos, hueón. Y ahí las mineras no tomen agua, hueón. ¿Ah? Déjenmela a mí. ¡Cancho de Oye, la Elisa dice... A mí me echaron de un supermercado porque entraba en los lanzas y miraba para otro lado. No sirvo a cuidarle la raja los saqueadores. Está bien que la hayan echado, mija. No sirve para ese trabajo. La, la pelo nos dice, puta, ojalá le hagan cagar la farmacia en la celebración hoy día. Sí, y mañana también, güedad. Claro. Y en Troncoso dice, recién conectándome con las hijas de Afrodita, saludos lindas. La colusión de la farmacia es una vergüenza. Al igual que Penta, Soquimich y todos esos hueones. La mm. Elisa Monting también nos dice Vivimos en el país de la dictocracia Sí eh, Bueno, Rosilva, tú le respondiste que estaba viendo Que se, comp se compartiera ese documento Sí, sí, se lo compartí es, es Oye, eh, eso le iba a decir al, al Rosilva Yo le mm -hmm. mandé porque eso lo vi en un muro de Face mm -hmm. Y el, el, la persona que comparte Ahí esa información Es un mensaje que le llegó a ella por interno Desde desde allá de la Donde estaban en la asamblea Y es confiable, así que ojo con eso Así que tranquilo puede aprovechar de compartir y denunciar también. Claro. Y la Sultana nos dice, apenas las escucho. <risa> las bocinas y gritos no me dejan. Sí, acá. Ni, ni, ni, ni, ni. Acá estamos eh, también con harto ruido ambiente y harto Pero, ven, a, yo yo no sé. A mí yo yo no tengo problema con el fútbol, de verdad. O sea, a mí me gusta el fútbol. De hecho soy la que va al estadio y todas esas cosas. Pero yo o sea, igual la gente de acá de la población es gente de trabajadora, de esfuerzo, que le cuesta tener las cosas. No sé cómo chuchas lo hacen, weón. Pero había asado casa por medio. <ríe> la cagó. Es que, te, es que te llaman también la televisión, weón. Sí, la cagó, Tú misma podías decir, no, estos weónes están gastando plata de más. Weón, están todo el día dándote. No solamente con el fútbol, sino que vamos a la Vega Central, un nuevo reporte. ¿Cómo está la verdura? ¿Con qué están esperando hoy día? En Franklin también Mire, ven acá, la carne está más barata. Oiga... Haga ah, un asadito, si está jugando Chile, des un gustito. Puta, partido pasado, weón. ¿Para qué estamos con un está Estaba pasado a carne, me hice demasiado a la boca. <risa> y, y, y te da rabia, weón, porque no tenís... Mm. no tenéis para hacer, hay gente que le da tantas ganas, bueno, y se endeuda, si sí, es verdad sí. pero es porque se te mira, si yo me recuerdo, me salen los colmillos y me empiezo a correr la baba, al tiro bueno, lo comentamos mm. la otra vez al, mm. al inicio de esta copa, mm. cuando veíamos la cantidad de cajas de plasma, bueno, en la calle mm. como que la gente se agolpaba ver las multitiendas, bueno, a encalillarse por no sé cuántas mil cuotas, bueno, para poder tener el plasma más grande y poder ver el partido más grande y poderle ver hasta los detalles de los jugadores, bueno o sea, no bueno, sé, yo creo que esa parte a mí me, me genera conflicto, ¿cachai? Yo entiendo la efervescencia, entiendo el fanatismo, yo puedo entender muchas cosas, pero cuando eso te lleva a des, a salirte de, de, de contento y a aparentar, Juan, bueno, con... con Con el resto, bueno, que tú erís, tenés la tele más grande, tenés el auto más bacán, usás o sea, la ropa de más de marca la más cara, o esa hueá me genera conflicto. Cuando andáis a patas con los piojos, bueno, y estás luchando todos los días para pagar la luz, el agua, comprarte un pan, bueno, para darle de alimento a tu hijo, bueno, pero tenés, tenés la facilidad de, de, de comprarte esa hueá. Por ejemplo, yo hago comida especiales para que los cabros chicos eh, vean en la casa el partido. Pregúntame qué hago, po. pero bajo tú tu, tus recursos, pues sí, no, no te agrandáis ni andáis ahí. No, po. Ya. Po. Yo le hago salchipapa. Mm. Papa frita con salchicha y huevo. Y esen la comida y esperan pero felices el el partido porque no, porque a mí, o sea, a mí me gusta el fútbol también. Y yo le decía la otra vez, me encanta, o sea, juego a la pelota. ¿Ah? De repente comento de pura pesada Así como, no sé, po eh, Tire la palabra, me creo técnico también po, ah, ¿Ah, también? ¿Tienes tu, tu opinión? Sí, cuando veo partido yeah. O sea, en la casa evitan ver partido conmigo porque grito <risa> ¿Ah? Entonces yo yo dirijo así como Oye, corre, más mira A la derecha, a la izquierda, abre esa pelota Y bla, bla, ¿cachai? Ya, yeah, soy cuática Sí, po, entonces mm. evitan Ver partido conmigo Pero mientras estoy en eso, también estoy cachando ¿Qué está pasando, po? Chivo, ¿Ah? Sí, hoy día, Uno puede ejemplo, puede caminar y cas más claro, también. Claro, ejemplo, el Diaran <risa> renunció otro otro ahí de la moneda, po. ¿Ah? Y pasó coladito durante el día como en la cuestión estaban ah. todos dándole, y el tipo renunció por problemas personales. Mm. Pero también taligado Sokimich. Sí, pues. ¿Ah? Bayer, sí. Bayer es ah. el apellido del, del tipo. ¿Ah? Un subsecretario también. La, Entonces, la sultana dice Un plasma va a ver en alta definición El dedo de Jara <risa> Sí, es ahí que hubiese Qué <risa> bonito, ya me, me mató el arroz Ya sabemos por qué se enojó Cavani ¿Por <risa> Sí. Ah, ya, ya estamos claros. Hoy el Rossirva mm -hmm. también nos compartió un video de YouTube. Dicen, miren qué es la carrera docente en monitos. Mm -hmm. más ratito la vamos a ver porque ahora eh, no podemos, pero la vamos a ver y la vamos a compartir para que el resto de la gente también la pueda ver, para que claro. la encuentren ahí en el hashtag. No, y la vamos a tirar también en Facebook sí. y en todos lados, para que, para que esté toda la gente entendiendo qué es lo que es la carrera docente. Sí, pues, esa es la idea, que todos manden la información para que nosotros la podamos compartir también. Así que para que podamos eh, compartir con toda la gente que escucha la radio vía Francia en general, tanto en el matinal, Los Cangrejos, Cerro a la izquierda y todo eso, programas que tenemos acá, nuestra amplia gama de programas maravillosos que tenemos en la radio. Sí. Sí, saludos para los para los chiquillos allá en Conce también que yo sé que no escuchan. Sí, aunque no lo aunque lo nieguen. Igual Ajá. no escuchan. ¿Puedo decir que no escuchan? Sí, sí no escuchan igual. ¡Ah, atención! Los de Concepción, de corazón. ¿Tienen bote? ¿No tienen bote? No. No, no, tiene. no tienen bote. No tienen bote. No tienen bote. <risa> bueno, la cosa es, es esa, po, o sea, mm. no, no embobarse tampoco con el tema de... Sí, y sabéis lo que me molesta también, que como que Chile se paraliza con respecto, bueno, afortunadamente los movimientos estudiantiles y de profesorado no han bajado, eh, siguen manifestándose, la otra vez que, bueno, siguen las marchas, siguen las manifestaciones, eh, están yendo acá en Santiago al Mineduc, eh, en regiones también han jugado la pelota, acá en Santiago también se juega la pelota en la calle, eh, se están tomando y se están haciendo notar de, de una u otra forma. Mañana hay marcha a lo largo de todo Chile, para que se vayan informando de los lugares. El Rosilva vaya nos comentó eh, y el Gerardo también. Eh, las marchas hayan en, en distintas regiones. Eh, nosotros, bueno, acá es en Plaza Italia a las 11 de la mañana. El recorrido, por fin vamos a caminar un rato por la Alameda. Eh, el recorrido es sumamente largo, ¿cierto?, es suavemente largo el recorrido, así que Oye, eh sí. va a caminar más que la cresta mañana. Bueno, siempre caminamos muchísimo con la Inés porque nuestro nuestro, bueno, siempre vamos a las marchas a todas las que podemos obviamente. Y empezamos desde el principio, de ahí nos vamos hasta el final. de la, A veces son larguísimas, nunca llegamos al final de la marcha. Y cuando logramos llegar al final, ya está la cagada adelante porque ya se terminó el show, ya se, ya cantaron los, todos los que tenían que cantar y llegamos siempre al final. Pero bueno... Eh, Nos toca eso, caminar muchísimo y recorrer y, y tratar de, de tener la, las mejores imágenes para después luego usted poder compartirlas con todos ustedes. Y bueno, tomar la impresión de toda la gente que está ahí y, y obviamente... Eh, vemos mucha, mucha, en, en las marchas estudiantiles estamos viendo también lo que me, me gusta muchísimo es el hecho de que están marchando los profesores junto con los estudiantes no por separado, sino que los estudiantes están apoyando a los profesores y lo, en cada marcha y los profesores están at, apoyando a los estudiantes en las marchas convocadas por los estudiantes eso me parece genial, también se han sumado apoderados, cierto los hijos de, lo, de, lo, de los profesores, los hermanos de los alumnos no Entonces eso es muy bueno. creo que eh, van adultos mayores, eh, van adultos joven, van jóvenes, van niño y es una, una marcha de harto colorido, van hartas bandas o sea, de estos grupos de capos y todo eso. De todo, de todo, sí, de todo. Sí. Eh, son muy lindas. Esa es la parte que que obviamente la televisión no muestra. Entonces nosotros tratamos de mostrarla también a través de nuestro de nuestro Face, de nuestro eh, Twitter también. Tratamos de subir algunas fotos ahí para que poder mostrarles a ustedes que no es tan solo la repre que muestran en la televisión. Que también hay una, hay, una, hay una marcha cultural hermosa, hermosa llena de colores, eh, llena de cantos preciosos, eh, con mucha alegría. Y que todos estamos ahí tratando de cambiar esto. Po. De eso se trata. Estamos tratando de cambiar todo esto. no Y aparte de todo, de verdad, yo decía, ¿cómo, cómo puede ser tan largo? Y más encima terminamos encajonados. Mm. Oye, sí, blanco encalada es terrible. Blanco te, encalada te es la boca del lobo. O sea, para mí, por pues, lo menos la marcha que tuve... A mí en tuve, blanco encalada para mí es fatal. ¿no? O sea, porque no tenís por dónde crezca. No, arrancar, te traía de devolverte ¿no? a la Alameda, eh, por por Avenida España, por la calle que sea, que sale en la Alameda, bueno, y te bombardean de todos los pasajes. Entonces tenís que ir haciendo como postas para poder correr... Tenés que pasar sí o sí eh, las, las, las cuadras, las esquinas, pasarlas, pero así como flash. Bueno, porque sabés que te van a tirar bomba cuando estás pasando. ¿eh? Bueno, y después tenés que, que esperar para ver la otra cuadra. No, si sí es un chiste. no A nosotros nos tocó una cuestión muy pesada. No, ahí en, ahí en blanco eh, es, eh, es entregarte. Porque está en la cuestión de los caballos, ¿cómo se llama? En el, el club hípico. En el, el club hípico. Y una cuadra así como de esas de campo, así de, esa de eh, mucha, mucha, muy, muy larga. Y es un muro gigante. No tenés, no tenés, tenés salir, como tenés que salirte para el frente y tenerte no segura como, No meterte, querés arrancar, entonces ahí es entregarte. Bueno. La, lamentablemente. Sí. <risa> Pero yo me entregaría feliz, pero no a los Paco, Power. <risa> yo, no, yo me río porque en cierta oportunidad fuimos también de acá de la radio 2011, más o menos. fue ¿Vos te acuerdas tú? Fue como en el 2011 que fuimos una marcha ese sector también. Y, y que hacía arrancando mm. mal, porque nos bombardeaban de todos lados y venía un zorrillo detrás de nosotras. Yeah. Y nos tiró acá y encontramos como un portón donde poder meternos. Mm salió una mina con un viejo, no cerraron el portón, nos dejaron con todo el gas, o sea, nos tiraban el gas en la cara. ¡Oh, no! ¿Fuatro? ¿Fuatro? No, no ahí, en, ahí en blanco yo siempre termino eh, gaseada, blanca, toda mojada. No, mal. Uh -huh. Mal, porque ahí, como te decía, pues tú vayas a, a... Que te peguen la media encerrona. Encerrona, po, gallo. Está... Ahí te encerrá. Ahí, no tenéis cómo arrancar, no tenés dónde protegerte, porque la, es una es una calle con un muro, eso es. Es claro. una calle larga y un muro. Entonces, una de dos. O dejáis que te gaseen y te mojen o saltáis el muro. Y tan atlética no soy. Así que vamos no, a saltar y es el un muro, como de 4 metros, sí. Estamos <risa> con hueva. Pero bueno, recordar que mañana la marcha es a las 11 de la mañana en Plaza Italia. Eh, el, el Rossi decir... dice que traigan el dedo de jarapa jovino. Oye, Jara, Jara juega muy bien en, la, en el uh, área chica sí. ¿Mm? Uh, sí, eh, sí, vi la imagen y lo encontré sí. chistoso sí. Sí, bien. Jara, po Jara. Bueno, ese, ese también mm. es, eh, es la picardía del, del chileno es, mm. El cómo zafáis de las cosas y cómo picáis al resto, po Puta, lo vemos en las redes sociales, hueón, cuando pasa algo, pero inmediatamente empiezan a aparecer todos estos memes, bueno, la creatividad del chileno a la raja y me encanta. Aparte, la mano como la tiene puesta <risa> es justamente con el dedo en ojo, bueno, como <risa> sea, yo, yo decía por último ya tú vaya a picar a alguien, no sé, el dedo que que te tengáis a la mano, pero acá fue como fue, Yo, yo fue, primero, no, sabes que yo primero, Fue una violación esa huevada, bueno. Vamos a volver fútbol, Yo primero pensaba que esto era un, un foto fotchope, una cosa así. <risa> Pero empiezo a ver las imágenes que están subiendo, compartiendo en Facebook, compartiendo en Twitter, no, hasta po. los canales de televisión. O sea, ahí está, ¿por qué se enojó Cavani? Po, bueno. Fue una... así ah, bueno, sí, todos dicen que fue feliz, un minuto, que, no sé, eh, se lo violaron, sin fin de cosas más. Pero... No sé. Yo cuando jugaba a pelota, típico que íbamos como a un sector de acá de la villa, ¿Mm? y las minas tenían... Eh, ¿Cómo se puede decir? Apreciación por mis pechos. ¿Por tus pechos? Por mi pecho Porque cuando por yo, yo jugaba de defensa. Entonces, me recuerdo una vez, voy a, a defender el, a la, mi arco y todo el tema, me pegaron una garra, casi me sacó el pezón esa de la ciudad, bueno, y me lo llego a dar vuelta. Y después lo comentamos, porque así yo me quejé y todo el tema. Y, y, sale, y aflora, el, aflora el machismo en... En el fútbol femenino, las mujeres que jugamos fútbol somos muy machistas porque util utilizamos, después yo pensaba, o sea, no sé, po, así como paquete que te anda a jugar con Barbie, andas a jugar a las tacitas, este es un juego de rosa y todo el tema. Y caía ahí lo mismo que te decían a ti cuando eras chica, po. ¿cachai? Eh, este es un juego de hombre un juego de roce un juego fuerte, las niñas no pueden jugar y al final terminás ahí criticando y haciendo lo mismo que te decían a ti que te temo en la estabas. Bueno, la cosa es que después lo comentábamos con las cabras eh, en el entretiempo y le decía, oye, ¿sabes que me quejaba mucho porque esta tipa me hizo ese? A todas a todas, era la maña de ella para frenarte o para poder avanzar era piñizcar y te piñizcaba o era la vagina o eran los pechos y era la maña y la mina jugaba así si no entonces tenías que aprender a defenderte pero acá Jarita se fue al chancho ¿Ah? entró directamente al área chica de Uruguay <risa> pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Mm? Oye me dice Roc Silva dice te escuché Neis. No tengo bote. Respira tranquila. No puedo respirar mucho porque me dijeron en la tele que tenía que evitar <risa> respirarse sí, estamos estamos sí. con restricción sí. de respirar. De hecho, mañana los Ruth terminado en no sé qué, el otro día leía un meme de eso, no pueden fumar, wey. me <risa> caí en <risa> la risa. risa Rosilva, ¿Qué? ahora Cavani es Cuevani. Cuevani, sí. sí. <risa> sí. <risa> qué creativo, me encanta, ¿viste? El chileno es creativo, el Rosilva es muy creativo sobre toda ah. la creatividad del tiro. Exacto. Sí, Oye, manden en la última oportunidad que manden sus temas. Ya han mandado chiqueo, algunos ya mandaron unos chiquitos que lo estamos mm. ya programando. Pero igual aprovechen de mandar sus temas para que después no le de que hay que no mandan los temas y todas esas cosas. Eso. Para que no digan que después no los tomamos en cuenta ni nada es. Oye, lo, lo recordemos también que eh los trabajadores to hay trabajadores que todavía están en huelga cierto están en huelga por cierto. ejemplo hoy día había un video de los trabajadores del puente calicanto de la construcción del metro línea 3 mm. ¿Ah? eh, fashion park sigue en huelga brincs por lo que estaba viendo también seguía en huelga mm. ¿Ah? y muchos muchos más eh, compañeros obreros trabajadores siguen, eh, está también Express, que tampoco ha podido, que el día lunes se tomaron las dependencias del Ministerio de, de Transporte, los Pacos entraron con todo, menos mal hay un video, porque los Pacos entraron con todo, rompieron Ellos mesas, puertas todo. y todo, y, sí. culpan, y ahí el ministro termina culpando a los trabajadores, huevón que soy care raja, po. Sí, po. tenía el video ahí mismo, está ahí criminalizando, o sea, el ministro que criminalizando, on, ya la po. ¿Ah? ahora terminó el partido y vemos a la presidenta. Buen, te, puta, le faltaban patas para saltar, pues Y que la e, era una alegría para Chile. Sí, pues es una alegría para Chile. La alegría que nunca llegó. No, y la que nos lo y los que nos han quitado <risas> todos estos tiempos, sí si es la verdad. Eh. La bueno no terminó la frase nomás, pues. Sí, si eso es, es, ese es el tema. Chuta. ¿Eh? ¿Qué? Ah, Oye, sí, po, Record <ríe> la Elisa se ríe porque dice los pechos. Pisho. Sí. Hoy el el Rosilva sigue con su creatividad y nos manda nos nos un tweet de otra persona donde dice Tras la derrota de Chile, el presidente Tabaré de Uruguay ordena demolición del monumento de los dedos en Punta del Este. Sí. Qué chistoso. Mira, el sindicato Dinamarca Inamar que una empresa metalúrgica también se encuentra totalmente paralizada, tras no llegar a acuerdo, suman 18 días ya de, de mejoras eh, de huelga por mejoras salariales. ¿Ah? Eh También bueno, la, la, la radio también va a sacar un tema ahí con un año de la muerte de Marcos Cuadra, recordar sí. este trabajador también. Sí, ¿Ah? que mañana más Pacho un Park. También siguen huelga, ¿ah? Y estábamos viendo la historia, encuentran el el link eh, la nota en la página acá de la radio. Al final, huevón, los chinos están imponiendo su, su mercado acá y cómo trabajan también, cómo, cómo tratan a los trabajadores. Sueldo súper bajo, malas condiciones laborales y más encima, weón, cuando acceden a darles un bono tiene que ser por la ropa que no han vendido, weón, mm. por la ropa que les quedó del verano pasado, del invierno pasado, quién sabe. Pero para eso va el bono, o sea, con una gift card, weón que los estamos acostumbrando a ver mucho en los supermercados que los mismos trabajadores les dan ahora de bono una gift card de 50 lucas para que compren mercadería ahí en mismo en la misma tienda, claro. ¿Ah? y se está haciendo en casi todas las tiendas de retail. Sí. Ah, así que ahí está. La construcción de la línea 3, decíamos, sigue paralizada. Son 120 trabajadores de la nueva línea del metro y están mejor eh, movilizados por mejoras salariales y por seguridad. Hoy día apareció un video donde uno de estos trabajadores se, tira, se tiraba una de las piscinas mm. de agua que había. Es súper peligroso. Sí. Coyahuasi también están los trabajadores, continúan movilizados tras los despidos, ¿ah? que son trabajadores de una mina. Ah, eh, que también son minas de cobre. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, el Rossi va sigue con su creatividad. Él está muy creativo hoy día. Creo que le hizo muy bien el triunfo de Chile. Está contento. Claro, no era Brinks, Prosegur es <coughs> el que sigue. Ah, Prosegur sí. Prosegur sigue, perdón, no era mm. Brinks. Prosegur sigue mm. en en ¿Cómo se llama? En huelga. Oye, la Federación de Sindicatos de Bata también está iniciando eh, la negociación colectiva. Tenemos harto harto ahí. Mm. Eh, la Sofri y Quique, hoy día habían barricadas en diferentes puntos de, del norte de Chile y no eran poquitas barricadas. Sí. ¿Mm? Y para qué decir, bueno, los profesores, los estudiantes que todavía siguen, hay... Ahí... Ahí hay marchas para mañana, así que mañana, ahora con toda la alegría, con toda la energía, a salir con más fuerza mañana, po, ¿ya? Ahí el Rossi nos manda también otro meme que dice, los profes somos cabalas, eh, si seguimos en paro, Chile gana, ¿viste? Chile gana si seguimos en paro, obvio, po, si ese fue el medio golazo de hoy día, yo lo encontré el después. Estábamos súper tensas en la tarde esperando porque veíamos cada información que nos llegaba con respecto... A, a cómo iban las declaraciones de los supuestos representantes de las bases ahí, y veíamos, no, unos bajan el paro, otros quieren que siga, ya y estábamos ahí viendo todo, y cuando ya finalmente fue con, con bastante diferencia, fue la, la el, el triunfo de, de que el paro seguía y que se bajara el proyecto, que la verdad que fue bastante... Eh, amplía la, la diferencia entre los que votaron que se bajaran del paro y, y la abstenciones hubieron solamente 6 Pero eran 131 y 41, ¿lo otro? Sí, 41. Entonces fue bastante amplia la, la votación y Y ahí estamos, toda la tarde tensas aquí, pero muy entretenidas con respecto a eso. Sí, así que agüanten los profes chiquillos, agüanten los estudiantes, agüanten los trabajadores que están en huelga. Eh, este es el minuto yo la otra vez también lo dije, estamos estamos siendo mirados por todo el mundo por esta cuestión del fútbol, entonces aprovechemos, bueno, Eh, aprovechemos las instancias hay que aprovechar de mostrarse ahora hay que aprovechar de hacer todo y si mañana mañana andamos en la calle y vemos marchar a la gente, tiremos, nos apoyemos eh, eso marchemos, pucha yo sé que a lo mejor hay mucha gente que está esclavizada en su trabajo, pero se puede arrancar un segundito y caminar con ellos aunque sea media cuadra, una cuadra da lo mismo, pero vayan eh, apoyen Eh, eso claro. Oye, y también manden la info porque vamos a estar, van a estar acá en el matinal informando el minuto a minuto también los secundarios hoy día tuvieron un carnaval a las 5 de la tarde por paseo humada mm. eh, los profesores también jugaron a la pelota en otro sector sí. eh, los estudiantes de la Universidad de Chile también estuvieron jugando a la pelota el día de ayer también por ahí afuera de la Alameda y hoy día estuvieron todos los profesores fuera de la CUT esperando la, los resultados de la asamblea estuvieron y también para visibilizar tarde. aún más todo lo que mm. ha pasado en Chile en el, afuera del estado nacional del estadio nacional antes del partido también. un grupo de personas fue prendió velitas y hizo recordar a toda la gente que estaba allí presente que fue un campo de concentración que ahí que se, ahí mató, se torturó y que se ahí mató. se mató que ahí se de, desde ese lugar desapareció gente mm. ¿ah? también hubo ahí una imagen súper fuerte para mí fue para que el no olvide fotos de, de, de mujeres y de hombres vendados con poleras ensangrentadas mm. como aún estoy aquí Sí. porque el alma está ahí porque fue la última vez que la gente supo de ellos fue en ese, en ese estadio. La idea es que no se nos olvide nunca eh, claro. todo lo que ha pasado de, de las cosas que están que siguen sucediendo porque recordemos que en estos últimos años también han han muerto eh, bastantes personas en, en, en manifestaciones, eh, las han matado porque son dirigentes, porque son eh, representantes de alguna organización. Entonces no olvidemos que todavía sigue esta dictadura entonces eh, y estos asesinatos y todo esto Esto sigue, la tortura también continúa es cosa de ver cuando te toman detenido en una en una manifestación eh cómo te tratan eh, salen de ahí solamente golpeados, salen heridos porque te adentro el que te golpea un paco es tortura pues bueno, así que eso no olvidemos en dónde estamos, aquí eh, qué es lo que nos está pasando, ya está bien, como dijimos, esto es una alegría dentro de tanta desgracia Pero nunca olvidemos, y ya me pareció muy bien el hecho de que yo hubiera ido al Estadio Nacional a, a, a apoyar y todo, pero bueno, también teníamos que considerar que no iba a haber locomoción, que íbamos a estar con un tema, entonces eh, no iba a poder llegar al programa, entonces no era la idea tampoco, pues la idea, entonces, bueno, hay gente que de nuestras amistades que fueron para allá y nos mantuvieron informados, nos hicieron llegar fotos y bueno, ahí estuvimos más o menos al tanto y, y nosotros mandamos toda la energía y como, como la mandamos para todas las regiones cuando eh, hay alguna manifestación o algo y obviamente no podemos estar ahí o cuando nos ha tocado estar acá en el en la radio cuando hay una manifestación afuera y no hemos podido salir pero estamos a través de este medio siempre informando, así que Pucha, de alguna forma mañana eh, apoyemos, está bien, hay gente que no puede salir de ese, de ese ayudo delante, pero a lo mejor se puede arrancar unos segunditos y acompañar a la marcha, aunque sea un ratito, cinco o diez minutos da lo mismo, la idea es hacer gente. Eh, si puede ir a la marcha tranquilamente vaya acompañe saque fotos mande fotos para la radio para nosotros estar informando del minuto a minuto ahí arroba, radio y eh, radio vía francia eh, las pueden mandar también al face de la radio eh, siempre vamos a estar atento a todo lo que ustedes nos envíen para eh, Y nosotras también vamos a estar informando, pues cuando estamos acá en la radio nos gusta ver que nos manden toda la, la info de lo que está pasando afuera para nosotros poder eh, visualizar. Y los que no puedan salir, como decía yo de Nantes, eh, pucha, y si tienen conexiones a Internet y ese tipo de cosas, eh, retuiteen, eh, compartan toda la información para que se pueda viralizar esto, pues, para que se visualice, para que no se... No, no sé, una... <risa> Estaba viendo la foto del Jan. buena forma de terminar el día escuchando a la feodita y jugando con mi hijo y tomando un rico mate. ¡Qué genial! Sí. Está con su bebé. Saludos, Jan. Buena. ¿Qué lindo el bebé? Hmm. Nanay. Nanay para el bebé. Nanay para el bebé. Oye, pero después de la pausa, Jan, eh, anda a acostarlo, ¿sí? Porque después de la pausa vamos a hablar un tema... Que tú le podéis comentar a tu hijo, pero a tu manera, po. No, y aparte que el niño es chiquitito, se sí. ve, po. Tú lo tenés que educar en la sexualidad, pero uh -huh. no ahora, po. Claro, muy chico. Sí, cuando esté por ahí por los 12, 13 años, ahí tienen que empezar a preocuparte. Uh -huh. Ahora no. Así que gracias, Jan, por la foto. Bueno, y mañana con más ganas a la calle. A vos. la calle, todos a la calle. Nosotros mañana va a estar ahí, nos vamos a juntar a las 11 de la mañana en Plaza Italia. Así que los que quieran ir con nosotros a marchar, nos van a reconocer fácilmente porque andamos eh, las dos juntas Por lo general, y bueno, de repente nos separamos, pero bueno, por lo general estamos las dos juntas y siempre andamos con una credencial que dice que somos de la radio, así claro. que nos van a reconocer fácilmente, así que mañana todos ahí a Plaza Italia y ahí nos juntamos, a las 11 de la mañana, para marchar y apoyar a todos los que están en sus demandas. Ay, perdón. ¿Te trapicaste? Me trapiqué, tenía, tenía un gas. ¿Un gas? Un gas. ¿Estás seruptando? Sí. No, me lo trot? comí. Sí. Oye, y la voz <risa> para poner la música, no está... No hay nadie aquí, no hay nadie, estamos, estamos solas. Estamos más solas que un Bueno, ¿podríamos digamos? cantar? No, no, no, no, olvídalo. Aborta, aborta eso. Aborto. Sí, aborta eso. Mm. Hoy, hoy día a todo esto... Eh, Acuérdense que en el Archive.org están todos los programas anteriores para que los vayan eh, revisando y se acuerden de, de todo la, lo que hemos hablado en los programas anteriores. Así que voy a... ¿Cómo se llama? Voy a compartir de nuevo el tema del, de dónde pueden encontrar los programas anteriores. Yo mañana no, mañana no porque mañana voy a estar ocupada, en la mañana, pero prometo ponerme al día y subir los últimos programas que faltan, porque la verdad que nos faltan algunos. Y en la computín, yo no soy computín. Sí, va, mañana los voy a subir chiquillos, así que los que faltan, que creo que son como tres o cuatro, nada más, sino nada más. pero ahora voy a compartir en el hashtag de las hijas de Afrodita el archivo.org donde pueden encontrar todos los programas anteriores desde nuestro inicio eh, donde hablábamos casi solamente de pura sexualidad, éramos muy cochina, Bueno, lo seguimos siendo, pero era muy cochina, eh, pero vamos a seguir, eh, bueno, siempre tocamos temas de sexualidad que creo que son importantes, por eso después de la, lo dejamos para después de la pausa, porque encontramos que a esta hora igual es muy temprano, entonces más rato eh, vamos a hablar de todo eso y a, obviamente... Eh, conversamos de lo, con altura de mira eh, cierto con un, algún respeto y todo un tema pero decimos las cosas por su nombre y bajo la mirada nuestra que es la, la mirada de la pobladora de la persona común y corriente que creo que lo representamos a todos ustedes no tenemos ni un diploma en sexualidad ni somos actrices porno pero le ponemos bueno hoy sí, estoy viendo un tweet aquí sobre sí. Gonzalo Jara sí. lo hace Alberto Sin Fuego bueno ustedes ya saben que no es Alberto Sin Fuego Dice, me parece que la conducta de Jara es reprochable. Debería ser sancionado, aún después del partido. Está dentro de la reglamentación. ¿Usted no sabe que su paco meten las manos por cualquier la oiga? ¿Ah, que cuando toman detenido no están ni ahí, se si sacan pelo, te agarran una pechuga, te agarran el poto. Que a las cabras las tratan remal les hablan de que les chupen el pene, que les hacen una pila de cuestiones, las tratan horrible. Y se viene a quejar por el dedo de Jara. Yo prefiero dejar al dedo del de, de, de lago po, mil veces antes de... O sea, todo el rato. Claro. hoy sí. uh -huh. ahí subí el archivo.org al hashtag de la hija de Afrodita para que lo puedan eh, revisar. Ahí están todos los programas anteriores. Les voy a compartir también el Facebook de las hijas de Afrodita, para que a través de ese medio también nos puedan contactar. Y lo otro, que también si tienen sugerencia de, de lo que quieren hablar, hay algo que les que necesitan que conversemos, que hablemos. Bueno, no hay drama, como lo hizo el Gerardo un tiempo atrás, que no, nos mandó una información. Y bueno, yo pregunté y hablamos de eso, no tenemos ningún drama. O sea, para que nos puedan... Eh, Eh, para que estemos en contacto, pues si la idea de hacer este programa es para ustedes y obviamente para pa todos los que nos quieran escuchar y, y los temas que quieran hablar los mandan ahí y vamos a estar siempre atentas a a todos todo lo que estén nos, nos manden para poder, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, conversar de eso. Eh, nos podemos informar con respecto a eso vamos a ayudar a otras personas también claro. si nuestra experiencia también sirven a lo mejor en la experiencia misma tuya o quizá eh, tú tuviste una experiencia mejor que la de nosotros y es bueno compartirla para que todos podamos eh, de alguna forma aprender informarnos y todo eso Oye, y estoy viendo acá una foto de la, de, de, del Chanta de Gajardo increpado profesores profesores y, est profesor y estudiantes a la salida ahí de la CUT Y el tipo se sale riendo no está ni ahí ni una cosa el relajaito nomás quizás que oiga vos nos vamos a una pausa musical para sí. que empecemos con el, con el la parte de la segunda parte donde el tema es inés dilo tú mientras yo comparto el face de las hijas de Afrodita ahí en el hashtag. Ahí lo acabo de tirar para que ustedes le, simplemente le tienen que poner me gusta y ahí vamos a ir a eh, y ahí nos pueden mandar sus temas de ya. lo que quieren hablar, de toda la información. El tema es. El tema en cuestión es ¿Cómo le dices a tu pareja que es malo en la cama? Uh, ¡Chan! Ahí faltó el chan chan. ¡Chan! <risa> ¿Cómo le decís a alguien bueno, que es malo en la cama? ¿Cómo, cómo se lo decís? Para no herirlo Para pa no, herir, pa no bajarla y todo el tema Bueno, ahí vamos a, a, a hablar ¿Por qué se producen esas cosas? Qué atroz Diciéndolo, no, no sé no Yo sé que en pelota y todo el tema, pero bueno hoy Acabo de subir también el Facebook de la hija de Afrodita Para que le pongan ahí Eh, me gusta y nos podamos comunicar a través de eso. Así que ahora vamos a ir una pausa musical. Nosotros vamos a ir a buscar un poquito más de agua, porque la verdad es que estamos media seca aquí. Sí. Hay una contaminación, en, es que se las encargo la que hay, uh -huh. pero bueno, necesitamos lluvia urgente. Eh, vamos a pedirle a la bien que nos bombarde las nubes para que caiga agüita. Así que vamos a, a, a estar ahí para que, para que nos pongan Nos vamos a ir a buscar por un poquito de agua y volvemos para nuestra segunda parte y poder eh, conversar con respecto a cómo le, si te ha tocado una pareja mala para la cama y cómo se lo decís o no se lo decís y si cómo lo hacés para que estas para que eso eh, se mejore para que eso funcione o simplemente eh te alejái, ¿qué sí? ¿Cómo la sí? Eso es importante que lo sepamos todos. Uh -huh. Ya pues, chiquillos, vamos a la pausa, entonces. Y nos encontramos en unos minutitos más. Yeah. Eh, estoy al aire, por si acaso. Ah, estoy al aire, sí. por si acaso. Eh, nos vamos a ir con No te dejes de desanimar, de Charlie García, que lo habían programado, eh, de Pot, de Tool, y que también la habían programado. Y esta eh, cosecha mía, Puño en Alto, de Sandino Rockers, rockets sí con ita tu me encanta ya así que nos vamos con la música ya second ya volvemos con las hijas de afrodita por radio Villa Francia. a pas puis la main ne se rassembler un peu avant que No Mi mare Basta ja de llorar I don't know, man.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 Estamos de regreso, fuimos por un café, hubo un error ahí de programación, por eso nos reíamos. A ver si están atentos y se dan cuenta y nos dicen, pues si no... Era, ya pasó, filo. Eh, saludos para todos los que nos siguen escuchando a través del 107.9 y los que están a través de La Señal Online en el, el www.radiovillafrancia.cl y los que nos escuchan a través de Tunein también. Así que, bueno, ya volvemos a esta segunda parte del programa donde nos ponemos eh, ya a hablar de lleno a temas que que la verdad que son un poco levantados de tono, si quiere pueden decirlo, pero eh, son la verdad temas que tenemos que conversarlos, que tenemos que hablarlo para aprender, para eh, tener una muy buena relación de pareja. para Hemos hablado en los programas anteriores, bueno, ahí en el archivo.org lo pueden revisar, de que lo importante que es la previa, creo que en la previa uno puede saber muchas cosas, Y conocerte a ti misma con, con respecto a la, far, a la masturbación. Así que creo que es importante que podamos conocer nuestros cuerpos y también investiguemos en el cuerpo de los demás. No es que ande por la vida ahí toqueteando a todo el mundo, pero me refiero a que eh, también es, es importante conocer el cuerpo de, de tu compañero o compañera y eh, tratar de llegar al placer ambos. Ahora, ¿qué sucede Cuando uno de los dos está fallando en la parte, ahí en la parte la sábana, en la intimidad, ¿se lo dice abiertamente? ¿Le dices ahí qué? ¿Soy re para la cama en cualquier situación? ¿O tratáis de buscar una alternativa? ¿O tratáis de hacer cosas? Bueno, estuvimos estuve yo mirando algunas cosas y la verdad que... Eh, Pregunté también a algunas personas con respecto a si les ha tocado alguna pareja a lo largo de sus relaciones amorosas eh, y él le ha salido alguno que ha sido medio malón para la cama o flujito por decir algo, o bien simplemente eh, no resultó en el momento de los que hubo. Eh, no resultó. Entonces, bueno, la verdad es que estuvimos haciendo algunas preguntas y, Y, y fíjate que me encontré con varias sorpresas, como que... <risa> eh, ah, el Emilio se dio cuenta. ¿Qué atro Emilio, olvídalo. Aborta eso. <risa> el Emilio se dio cuenta. Ah, saliéndome del tema, sorry. Eh, eso, entonces, ¿cómo, ¿cómo le dices tú que, que, que la verdad que no te gustó lo que sucedió? Que no te hizo sentir que aunque la otra persona haya quedado súper satisfecha pero la verdad es que tú quedaste así como ya y eso sería todo <risas> yo creo que cuando tenía una pareja estable ya por años tenía la libertad de decir voy ah, como claro. y cómo como o sea, que más satisfecha eh, en qué posición puede ser pero otra vez también hablamos de que habían posiciones más favorables Eh, para diferentes tipos de pene o diferentes mujeres que uh -huh. recuerden que no solamente está el orgasmo vaginal hay Obvio. diferentes tipos de orgasmo eh, entonces también podemos ir por ahí pero cómo le decís directamente a tu pareja, sea hombre o mujer de que no te satisface mm. ¿eh? y no sé, yo me pongo en la posición de eh Termináis el sexo todo y miráis para al lado y él está con una cara así como una sonrisa oreja a oreja así como wow. Mm. Y tú decir, ¿cómo le digo? ¿Le puedo cagar la onda en este minuto o me espero? Porque, o me arranco y no vuelvo más con él y invento. Esa es la cuestión cuando tu pareja realmente queda satisfecho o satisfecha y tú quedaste así como ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo decís? ¿Cómo lo, lo planteáis? ¿Cómo lo afrontáis? Eh, se lo, si las preguntas son, se lo decís abiertamente eh, o no sepo, ¿cachai? Oye, nos mandaron un, un mensaje acá en el Face de las hijas de Afrodita, que al parecer fue muy bueno eh, ponerlo ahí en el hashtag, para que no sigan más, más personas en el, bueno siempre ahí estamos mandando arte información y algunos hay, hay, hay algunos de los de los de lo, de los mensajes que nos mandan de que nosotros los tomamos muy en cuenta y subimos bastante información con respecto a eso y lo otro es que también siempre estamos eh, subiendo información eh, de, de cualquier tipo relacionado a violencia a, que tenga que ver con Con, con cosas de mujer, con cosas de hombre, con cosas de con sexualidad, pareja. con pareja, familia, con niños, familia, todo. con todo eso. O sea, siempre estamos pendientes de todo lo que está pasando porque todo igual nos afecta. Así que un gran abrazo, un gran beso. A Inés. Inés Angélica Abarzua. Exacto. Ah, que dice que nos está escuchando desde Vancouver, Canadá. Así que muchos besos. Nos compa dice que Ay, nos es nos... muy bueno el programa, así que vagan que les guste, me alegro muchísimo. Y, y que nos estén escuchando desde allá. Genial. Oye, ya pues vámonos de lleno entonces al, al temita. Me gustaría que nuestros amigos twitteros nos cuenten su experiencia o finalmente cómo, cómo afrontarían esto, cómo, qué harían eh, o, o cuáles serían las señales que darían como para poder, si es que hay la intención de solucionar. Ahora cuando es una relación pasajera, Eh, ¿qué haces? ¿Finalmente te parás y te vais y erais ¿O, o tratáis de, de que para la otra la segunda vez, o dais una segunda oportunidad y tratáis de que las cosas resulten? ¿Qué, ¿Qué harías tú? Eso es. ¿Y si te ha tocado, qué hiciste? Sería importante compartirlo para que para que todos podamos eh, aprender y, y tratar de, de, de, de arreglar cosas un poco la relación, porque no existe un manual de relación en pareja, así que el, eso lo vamos aprendiendo nosotros en el camino, y importante que, que podamos compartir experiencias para poder aprender, y para eso tenemos el hashtag, tenemos el Facebook, para que nos puedan comentar y nosotros vamos ahí eh, ahondando en los temas y todo eso. Eh, Igual hay, hay momentos cuando tú en la vida que tú a ti te gusta mucho la persona porque puta, finalmente es un, una buena pareja, te hace reír, es, es entretenido, eh, te alegra la vida y todo eso, pero falla en la parte íntima. Ahí es, es donde ahí hay un... Todo lo demás es perfecto, es maravilloso, es buen compañero, es un partner, te apoya, eh, va contigo a todas, está ahí dispuesto para todo. Puta te levante el ánimo eh, Tiene una buena eh, Relación de comunicación Con esa persona, todo perfecto Pero en la parte íntima Hay un hay un pequeño quiebre ¿Qué haces? ¿Te la bancai? ¿Te me, la, te, me estáis preguntando estáis a mí preguntando, ¿Te la bancai? ¿Por qué pesa más el resto no, que eso? Yo, por ejemplo, yo no sé Me van a tratar así como de conformidista O algo, ¿Mm? pero yo intentaría Otra posición Empezaría por eso ¿Cachai? O sea, si es una pareja estable, mm. porque si es un polvito una noche, así como para sacarme... Claro, no, ver, no, no... estoy ni ahí, ¿cachai? Si sí. como chavo no te vuelvo a ver, no me interesa ahí. No, no hay segunda oportunidad. Claro, nada. No. Pero si es una pareja estable, donde hay todo este compañerismo, no. todo Oye, este no, fiato... Que a lo mejor antes... puede ser una pareja que no es estable, pero sin embargo sí te encanta, por distintas razones, por todas las que te mencioné. Sí. Si sí te encanta, igual le pondrías un poquito de empeño, ¿no? Sí. Yo por, por lo menos yo sí, yo buscaría como el acomodamiento ponle tú, el no sé una posición diferente mm. el, ¿Te tardáis de autoconvencer de que no está no, no, no, malo? No, no, no, no, no autoconvencer Y que fue así como, ah, pues a lo mejor no, fue por el nerviosismo No, pues sí, es que como hemos hablado del tema y todo mm. todas estas cosas eh, No sé, daría otra oportunidad más pensando, no en que puta esta vez fue mala, posiblemente está con estrés, no. Ah, claro, porque la primera vez. No, no me voy a ir por esa. Yeah. Me voy a poner, ¿sabes qué? Yo me conozco. Mm. Yo sé cuáles son mis puntos, yo sé cómo cómo cómo me excito, cómo llego al orgasmo, yo me conozco. Es no, primera mm. vez y todo el tema. Lo voy a ir lo voy a tomar por ese lado porque si ya se repite, hueón, chao, va a tener, poto y chao. Mm. Mm. Pero lo voy a abarcar desde, desde ese punto de vista. El hecho de que es la primera vez, que el tipo te encanta, sin fin de cosas más. Buscaría otra posición que fuera agradable a mí, que a mí me adecuara, pero que supiera que también a él la adecua. Eh, trataría de meter juguetito al tema. Si ya no resulta, ¿sabes que Si le sabes qué te quiero mucho, somos compatibles en muchas cosas, pero yo creo que eh, en la cama nosotros, eh, yo no he sentido nada hasta el minuto, tú me gustás y me calentás y un sinfín de cosas más, pero para llegar a ese momento cúlmine, el orgasmo que necesito, no me hace O también está la otra parte, por ejemplo, tú tienes una relación de pareja y es todo perfecto, pero al momento, por ejemplo, de hacer juegos, eh, le gusta a él nomás. Por ejemplo, el sexo oral, que se lo hagan a él nomás. Él no te hace sexo oral. Y tú querés que te hagan sexo oral. Entonces, yo no estoy hablando de que el hueón es malo para la cara. Estoy hablando entre una relación de mujer-hombre, porque yo soy mujer y tengo pareja. O sea, obviamente uno busca una pareja hombre. Pero también hay hombres que tienen pareja mujer que los hombres eh, le hacen sexo oral a su pareja, pero a la pareja, la pareja no le hace sexo oral a él. Y a uno también le ha tocado que eh, tú haces sexo oral, pero tu pareja no te hace sexo oral. Entonces esa, esa parte también de repente igual como que quiebra un poquito el, el esquema de, de una sexualidad abierta y tonte. De probar ¿Cómo, cosas ¿Cómo nuevas? lo guiáis? ¿O qué le decís? ¿O qué haces para que finalmente haga...? Lo que tú así y que para él es muy placentero, pero a ti no te lo hacen, po, weán. ¿Cómo lo haces? Sí? No sé, no me ha tocado. Yo encuentro igual la raja el sexo oral, pero, chucha, para los dos, po, weán, no para uno solo, po. O que o que bien, ponte, tú estás ahí en el acto sexual, y lo están pasando chancho y todo, y el tipo se te satisface y acaba, y, y tú quedaste ahí y no se preocupó de que tú acabaras tampoco. No hay un, un después, y él quedó satisfecho y se dio vuelta y durmió, que no es malo porque eso significa que fue placentero para él, el que se quedó dormido, no, yo no lo encuentro que sea malo, eh, pero no sé, po. aunque tú hiciste una buena previa, hiciste todo lo que tenía que hacer, pero las cosas en el momento en los que hubo no resultaron. Eh, hace un tiempo atrás, bueno, lo, también conversamos más o menos un tema similar, ahí lo pueden revisar en los programas anteriores, y la verdad que una una se siente un poquito frustrada, porque eh, es como cuando tú te vendieron algo que finalmente no... Es como que encargás no, un, ve, un vestido por internet y no te, y no, y no te llega, y, no y, y te llega, llega mal, weón. Bueno, claro, te llega el no color es. distinto, te llega, ¿cachai? Es el mismo modelo... Es el mismo vestido, pero algo tiene que no te gustó. O porque no no era lo que te estaban vendiendo, eso es. Porque o cuando te hay expectativas, ha, po. Claro, porque es un galán en todo sentido, es un huevón atractivo en todos los sentidos, en el en la manera de comunicarse, en la manera de mirarte, en la manera de hablar. El huevón es un galán, pero así a morir. Y llegáis al momento de los que hubo, y hay una prueba espectacular y todo perfecto. Pero llegáis al momento de los que hubo y la hueá no funciona. No no resulta. Eh, es, es fuerte, loca. eso es, es como... Es, yo, yo puedo eh, entender cuando te tiran un balde de agua fría, hueón, cuando está ahí súper ardiente así en tu no vida. No sé, yo, yo no he pasado... Hasta esa etapa no he llegado. <risa> Me pillo baño atrás, así como... Bueno, cuando era soltera Me encantaba mucho un tipo, tenía una voz Esa, esa voz que me gusta a mí uh -huh. Y que, puta Nos pololeamos mucho tiempo eh, eh, Tantas cosas que se dijeron Y cuando yo dije, ah, pues sí o sea, Avancemos un poquitito más Tengo necesidades Yo quiero Y bueno, lo dije otra vez Porque el tipo me había dicho que Le daba miedo irse conmigo a la cama Porque yo le iba a hacer mierda ¿Y qué hay para la cagada, po, mm. O sea, me imagino, si quedáis para la cagada en eso, me imagino cuando llegáis a la cama con el tipo o la tipa, weón, y no funciona? funciona. Oh, qué heavy, loca. No, es que, mira, prim primero yo, por lo, bueno, hemos con conversé con hartas personas el tema, Y, y llegamos todos a un consenso. Primero viene esta parte de la indignación, weón, de que te da mucha rabia porque la weón no funciona, porque no te resultó, porque tú ibas con muchas expectativas porque la, pre la previa fue fantástica, eh, el hablamiento fue genial, la seducción, eh, la conquista todo eso fue perfecto pero llegaba el momento los que la weón no resulta y es frustrante loca, es atroz te sentí Puta, ¿te da rabia, po, weón? Después empezás y, chucha, ya no, no importa. lo mejor fue porque eh, este es la primera vez que estamos juntos, pero no importa. No, y la segunda vez te vuelve a pasar lo mismo y ya, no, decís, no, qué atrola, weón. Es que estáis hablando como como que, te, como que te, no, no, no, qué te ha pasado a ti. Es que, y, es, que vos, es que lo hemos conversado con hartas personas. Yo la otra vez lo conversamos este tema hace mucho tiempo atrás. Y, y la verdad que recibí harta experiencias con respecto a eso. Y, y bueno... ¿Te y, ponían los pies ahí como... ¿Te, te imaginas es una, ahí? Es una... Es, una, ¿cómo te decía? es el comentario eh, que yo pude rescatar de todas las que me comentaron que pasaron por esa etapa. etapa. Entonces ellas trataban de explicarme el eh, cómo se sentían. Y después ya, no, no importa, para que el tipo igual no se sintiera mal, po. Ya, bueno, Filo, no te preocupes, ya todo nos pasa, siempre hay una primera vez. Pero ¿por qué vez. siempre tenés que ser tan... Te, Pero por eso te digo, entonces esa era, esa era la reacción que había, ¿cachai? De ya, Filo, ya, bueno, no importa, eh, deben ser los... Ne Empezáis así como a, a buscar excusas con respecto... A, porque igual querés que la weá funcione porque el tipo te interesa, po. Mira, la Elisa nos dice, eh, el diría, mijito, así mejor no. Así. Mm. ve que más rico? Aplicar tacto. Sí. No, de hecho hay, hay muchas hay mucha, eh, técnicas que podía utilizar. Por por ejemplo, eh, yo estuve eh, informándome de algunas cosas por ahí que, que leí y de otras que me dijeron. Y dicen que, bueno, de partida la comunicación creo que es la base de todo, po. Eh, pero, ¿cómo le decía a él que no disfrutas tanto cuando tienen relaciones sexuales? Que disfrutáis de él todo el día. Que disfrutáis de él porque el weón es simpático, porque el weón te hace reír, porque el weón es un seductor de por naturaleza, porque el weón en realidad es atractivo para ti y todo eso. Pero al momento de tener eh, sexo, eh, no lo disfrutáis vos. Y no tiene nada que ver esto con, con el amor porque podéis sentir mucho amor por esa persona pero finalmente es el, en el, la parte íntima es donde donde estamos fallando y cómo, cómo lo vaya a solucionar por lo primero claro obviamente todos desean todos llegan a lo mismo que es hablar y cómo, cómo lo así sin lastimarlo eh, yo creo que lo, lo fundamental es ponerte en su lugar de que tú no llegaste a excitarte tanto eh, como para que pudiera ser una... Bueno, para un, pa la mujer siempre hemos dicho, es súper fácil fingir. Pero para el hombre no es fácil fingir. Porque se nota, es evidente el que no, no hay una excitación. Puede estar muy eh, eh, excitado y todo eso, y con muchas ganas y todo... Pero físicamente se le nota cuando no hay una excitación porque simplemente no se para el pene, po, weón. Es tan sencillo como eso. En cambio, uno puede fingir porque somos expertas en, en fingir. Que la, la idea no es esa tampoco, porque la idea es disfrutar el sexo, no no, no pasarnos la vida fingiendo, po. La idea es sentir un orgasmo y, y sentir esa sensación bacán y todas esas cosas, po. Entonces, ahora la pregunta es cómo lo vayas a solucionar. Eh, ¿tiene, Tienes algunas opciones. Po? Dice, o se lo decís de una, o trabajáis en ello para que la cuestión finalmente funcione. Po. Si es que tú querís que la, la, el asunto se, se mejore. Po. Y acá, bueno, yo veía algunas cosas decían, primero habla. Todo se puede hablar. Si no estás a gusto con algo que está haciendo, la base que esto se soluciona es la comunicación. Cualquier problema que se presente, no necesariamente en el sexo, debe hablarse, sobre todo porque es fundamental. Quítale presión al tema. No lo hieras ni digas algo así porque estás enojada. Un buen consejo es hablar con él como te gustaría que él hablara contigo del mismo tema. Eso te ayudará a ponerte en su lugar. No inicies un, con la trillada frase, mi amor, tenemos que hablar. No, esa voz es fatal, por loco. ¿sabes? ¿Sí? Por ejemplo, eh, dile en el momento adecuado. Si es un tema complicado, eh, pero puedes hablarlo en un momento en el momento correcto. Si algo en la cama no te gusta, el mejor lugar para decírselo es ahí mismo. Eh, no cuando estás en el cine o cuando estás ahí en otro lado, po. La idea es hablarlo en el minuto y decir, "¿Sabes qué? No sé, eh, hay un me gustaría quisiéramos otra cosa." No sé, llevarlo por ese lado para que el asunto resiste, eh, eh, resulte. Pues. Buscar inspiración también es bueno, no sé, pues a lo mejor... Eh, eh, y ya una vez que conversaste con la persona y le dijiste que no está lo mejor para la otra por ponerle una otra otro tipo de situación por ejemplo eh, sugerirle una que vean una película porno juntos eh, no sé por intentar poses distintas con lo que tú decías y para lo mejor intentarlo de otra manera buscar una, una, una posición distinta claro sí si, si resulta por ahí vos claro Pero si no resulta, yo creo que lo más sano, porque tampoco te podía amarrar una relación por una por amor cuando sabés que la cama igual es lo primordial dentro de una relación de pareja. O sea, de hecho, se, siempre se ha dicho que todo se soluciona ahí. Claro. Entonces, eh, si te dice no sé, pues, Juan, bueno, eh, no sé qué me pasó, y te lo vuelve a repetir después de tres meses, Juan, bueno, que no sabe lo que, <risas> que le pasó, es porque chao. Chao, y es chao. porque también hay personas, vamos a decir, hombres o mujeres que se preocupan solamente de ellos, ¿sabes? De sentir mm. ello y nada más. ¿Ah? Hay mujeres, por ejemplo, eh, que tienen órganos antes, antes. Esa weá del mito de que te, de las películas que tienen los dos órganos juntos, es difícil, weón. ¿Mm? No es que sea siempre... No es siempre que se existe esa conjunción de respiración, no, no, no siempre es antes o, o después, después, pero claro, pero se van por lotto. Claro, dos. pero y, y ahí mm. también va tu solidaridad con tu compañero de esperarlo o que tu compañero te espere y se siga haciendo el trabajo. O bonito. que si tú viste que él no ha acabado, a ayudarlo a acabar. Claro, po, po, obvio, po. ¿Cachái? Pues es te lo digo, mismo, la, es lo mismo para uno, Pero po. cuando cachái que mm. tu pareja Eh, se preocupa solamente de él mm. y como decís tú, así como Puta, pasó, prendió el cigarro, se dio vuelta mm. porque podíamos hablar y te hablar... dice, no, esto bacán claro. y te quedaste así como, ya, es claro. onda porque también podemos hablar, por ejemplo, de estos amores de películas que las películas tanto nos meten huevada en cabeza y a las cabras, mm. eh, cuando soy joven han visto estas películas románticas el príncipe azul que viene a tu vida y que te soluciona los problemas y te cambia y te tiene una gran pelota, güey Pelota La vida es hot ¿Ah? eh, Tiene matices, no es solamente Blanco, no solamente negro Tiene diferentes matices, cuando está enojada, no está enojada Un sinfín de cosas más Y con tu pareja tenés que solucionar los problemas ¿Cachai? Pero no podía adecuarte a que tu pareja es un súper buen papá O va a ser un súper buen papá Porque tú, tú ves que se preocupa de los cabros chicos de tu De tu sobrino O de tu hijo, no sé ¿Cachai? no podéis que va pensar que es eh, que súper eh, buen trabajador weón, porque se sacrifique, porque tiene responsabilidad entonces por lo tanto tiene ta todas estas cualidades que cuando llegáis a la cama las pierdes mm. ¿Ah? y se te va todo y tenéis que pensar que eso es para toda la vida porque vais a estar con esa pareja no sé 4, 5, 6 años y vaya a estar aguantando 4, 5, 6, y que tú cachas que cuando recién te vaya a vivir con una persona, parecís conejo, le dais todo el día, cada rato. Sí, pues ¿Ah? la idea es obviamente hacer, eh, solucionar el tema, porque finalmente, eh, si tú cachas que una pareja queda para largo, tenés que tratar de solucionarlo el tema para que, no, pa que nos podamos eh, complementar bien, pues. Por ejemplo también hay experiencia eh, háblele de, de pregúntale por sus fantasías sexuales por ejemplo de sus fantasías eróticas Cuéntale las tuyas para ver si en, en, en, eh, experimenta con comida con juego de roles eh, si son de, de mentalidad abierta se pueden animar a hacer un trío no sé. por de alguna forma buscar eh, algún tipo de, de experiencia de, de, de experiencia distinta para los dos Pa que puedan eh, llegar y, y, y excitarse ambos de la misma manera. Por ejemplo, coment comentándole tu, tu fantasía. Oye, oh, a mí me gustaría hacer esto contigo, obviamente, y todo un tema, y a lo mejor de esa forma lográis que resulte. Bo. O compráis cositas, así como ejemplo, cepo. Claro. Ah, eh. mira mi amor lo que compré por eso eh, también eh. es importante yo creo decirle lo que te gusta cuando hay algo que te gusta dilo, cuando hay algo que no también, si está eh, si se está moviendo de una forma que te gusta aliéntalo a que siga así ¿Cachai? Ay, me gusta cómo te estás moviendo, qué rico, no sé, cositas. Dile palabras cochinas, ¿cachai? No sé, como para incentivarlo, Dile, motivarlo. A lo más película pues no. yes, yes, yes. Con esa <risa> hueá yeah. no me puede resultar. <risa> <No. risa> que esto no, no serviría para eso. Mm. Mm. Sí. Eh, sí, pues sería buenísimo para que, pa que podamos eh, seguir con el tema. Eh, lo otro sería eh, si no eres de la que te gusta hablar en, en el momento por ejemplo enséñale tú muéstrale que cómo te gusta que te toque guíalo o tú eh, o la forma que te gustaría que te besen eh, pues para que para que vayan tomando confianza Puedes empezar también tocando tocándote tú frente a él ponte tú Así como para que para que las cosas se vayan eh, calentando un poquito. Guíalo, muéstrale qué es lo que te gusta, por dónde te gusta que te toquen. Se supone que la masturbación es para conocerte tú. Entonces, tú sabés mejor que nadie en cuáles son tus puntos más, más, más, más, como más, donde te sentís un poquito más, más de placer. No, hay sentís más placer. Claro. Entonces, eh, de repente a lo mejor él, él, la persona es torpe, pues, güedad. O bien no sabes dónde, y tú que es mejor que nadie te conocí, y guíalo tú. Dile, sabes qué? Me gusta esto. Sí, lo estás haciendo bien. No, por acá no, mejor por acá. No sé, pues trata de guiarlo. Claro. Oye, un saludo para Víctor Sánchez San Juan. ¿Qué nos dice? Saludos desde el otro lado del mundo, Australia. Oh, Muchos saludo para, para ti, él. Víctor. Mm. Saludos, Víctor. Eh, espero que puedas compartir con nosotros, eh, eh, Víctor, tu experiencia y si te ha tocado alguna vez alguna situación similar a la que estamos conversando para que nos puedas contar más o menos cómo, cómo llegaste, si te paraste, te fuiste o finalmente lo intentaste y cómo lo hiciste, porque la idea es que aprendamos todo entusiasmate con lo que te gusta si quieres que se detenga unos segundos más en el sexo oral expresar el placer que sientes con el sexo oral eh, si necesitas mayor tiempo de un, un juego previo también dile, ¿sabes qué? juguete un ratito más si te gusta la manera en que te tocó en, en algún momento o en alguna parte de tu cuerpo eh, también demuéstraselo sí, eh, es súper importante eso decirle, por ejemplo y alien, alentar a la persona que está contigo eh de cómo de qué es lo que te está gustando y qué es lo que no te está gustando, para que puedan seguir y ojalá lleguen energamo todos juntos. Porque la persona finalmente no es adivino, entonces eh, no lee los pensamientos, entonces si sí. Y si tú no, no le expresas eh, qué es lo que te gusta difícilmente tu, tu pareja te va a poder dar placer entonces yo creo que de a poquito hay que ir motivando ahí eh, y diciendo lo que te está gustando de eh, expresarlo eh, con, con caras de placer con no sé pues, con los gemidos con, con tu transformación de rostro o simplemente decir lo que te gusta pues, que es rico no sé eso Eh, no, no esperemos que la otra persona adivine lo que está ahí pensando. Eh, y aparte que también de repente nos ponemos a pensar que a lo mejor tu pareja es mala en la cama porque tú eres malo en la cama o porque eres tú. No necesariamente es porque eres tú. Entonces eh, es necesario entender eso, que la lo mejor la persona está fallando porque eres tú y a lo mejor con otra persona no falla. No, eso... Dejémoslo de lado no es, no es porque uno sea así A lo mejor uno mismo es malo en la cama ¿Cómo te das cuenta que tú eres malo en la cama? Si tu pareja no te lo dice Yo ¿Cómo, creo que igual hay llegas? señales Hay señales eh, En el hecho de que ¿Cómo te das cuenta que, no cal que calentáis a tu pareja Pero la calentáis Antes de Pero en el momento de los que vos no la calentáis ¿Cómo te das cuenta de eso? Hay señales, po, si tú conocías a tu pareja Sí cuando, pero cuando pare... Yo pareja... digo, por ejemplo, cuando mi pareja se vuelve loquito Yo ya lo conozco ya Yo, yo sé lo que me tengo que atener cuando se vuelve <risa> loquito Ese hombre, ¿cachai? <ríe> Entonces cuando no se vuelve loquito Es igual, si el hombre igual finge, ¿cachai? Sí. Es más difícil para él Porque pero se nota, pero, claro, claro. Po, Es como, puta ya, estoy cansado Pero démosle, ¿cachai? Y los lo sentís más sin ánimo, las caricias son diferentes, el ritmo es diferente. Yo creo que igual mm. es importante la, la confianza que puedan tener ahí. Po. Entonces yo creo que es súper importante, ponte tú la previa. Para mí la previa es todo, güey. La previa para mí es todo. Creo que una, buen, un, una buena conquista en la previa hace maravillas después. Porque finalmente, como decía la Inés, no simplemente tú llegas al orgasmo porque hay una penetración. Uno puede llegar al orgasmo de distintas maneras. Entonces no necesariamente eh, eh, es una penetración en sí lo que te hace llegar a un orgasmo. Hay un sexo oral, hay juguete, hay caricia, hay existen las manos, existen mil, mil funciones para que la cosa resulte, pues. Oye, le amo un poquito los los tuits de los que nos han dicho nuestros amigos acá a través del Aquí se del chuparon hashtag? un poquitito porque reclutaron muy poco. Ah, bueno, me dicho tú lo de Emilio. Sí. Ya después viene Roc Silva que dice, eh, las hijas de Rita, si no es pareja estable no cabe decir nada. Si es estable es un problema. Mejor decir de una y durante. Sí. Elisa dice le diría ya eso lo leímo. le diría, "Mire, mijito, así mejor no, así, ve qué más rico." ¿Ah? Aplicar tacto claro. dice. Muy luego bien. luego nos dice Elisa, Elisa es la única que sabe, ¿verdad? ¿eh? Nos enseñaron a base de una, de una dura educación machista a fingir placer. Mm. Claro. Eso es mm. terrible, ¿sabes? Tú que nos dimos cuenta de eso cuando hicimos el programa de Los Orgamos, ¿te acuerdas? Sí, pues. Y después nos dice Elisa, Elisa dice, lo peor en el sexo es el egoísmo. Si vas a ser solo tú, mejor mastúrbate. Mm. Toda la razón, sí. Oye, recordar mañana la marcha 11 de la mañana en Plaza Italia. Eh, También va a haber marchas en diferentes puntos del país. Mm. ¿Ah? Eh, para que estén eh, todos ahí atentos y presentes en las marchas. Infórmense, chiquillos, dónde van a hacer las marchas a qué hora, y si pueden arrancar, se pueden arrancarse, vayan, y eh, eh, todo eso, acérquense, po, claro. a todo. Carolina nos dice, Olita, a veces las cosas no funcionan en la cama, no porque una no sea retrechera sino porque otras cosas inciden. Sí, si lo decíamos de Nante, el estrés, hay un sinfín de cosas, que uno también tiene que ponerse en el lugar de la pareja. Sí, por lo mejor, mm. pero tuviste un mal día, güey. Y finalmente llega el momento y no no no funcionaste porque gu bueno, te fue mal no sé pues lo pasaste pésimo tuviste un mal día no anda de ánimo entonces por eso para mí es súper importante el diálogo claro, la dice, conversación sultana dice a mí me ha pasado que el sexo ya no es bueno cuando la relación guatea también tiene mm. que ver por si también el sexto también tiene el sexo también tiene que ver con el tema de cómo estáis con tu pareja Mhm, ¿Ah? Si estáis así como muy bien, andáis muy happy, hay ese fiato rico que no han habido discusiones, en ¿eh? que están siempre de acuerdo, el sexo es exquisito. Después o, no sé, después de una pelea o de una discusión, yo digo pelea, siempre, bueno, después de una discusión también, por lo menos yo así como que estáis muy tensa, muy tensa, te ponéis la buena y te vayas a la cama, bueno, botáis todo eso, es rico. Pero para otras parejas puede que no sea así, si no todos somos iguales o pensamos y sentimos igual. O bien tú andai con la te fue te pasó algo y andai mal o te trató mal él durante tu pareja te trató mal o te mal pareció algo mal durante que eso, no durante lo el decir. día, man, y ah. después en la noche te anda buscando para eso ya está mal, po. O sea la idea es que durante el día uno eh, haga la previa con su pareja con mensajitos ricos con una no sé, con una con una eh, un manito bajo la mesa un coqueteo y todo eso para que vaya resultando todo fantástico por, por eso yo insisto la previa es, es, es genial fenomenal Y, y finalmente las personas te conquistan a través de, de las previas de la, de la comunicación, de la forma en que tienen de expresarse, de la forma en que tienen en que te prestan atención, de todo eso es muy genial. Así que eso. Hoy, chiquillo, yo creo que ya es hora. Eh, nos vamos a ir retirando ya. Eh, agradecida, obviamente por por la Por la audiencia, agradecida de todos los comentarios. Ya tienen ahí en el hashtag de Las hijas de Afrodita yo subí eh, yo soy la GUS10, eh, y subí la página del archivo.org para que ustedes las puedan eh, ¿cómo se va? Nos puedan hacer llegar sus comentarios o del tema que ustedes quieran hablar y luego eh, podamos conversarlo acá también. Eh, también está ¿cómo se llama el el, el Facebook de las hijas de Afrodita para que también nos dejen sus mensajes, el archivo Archive.org para que comenten lo, lo, los programas anteriores. Así que eso, tienen toda la información, nos tienen completamente identificadas, así que no se pueden alejar de nosotras. Y sigan ahí comentando con todos, pues, eso. Así que, bueno, eh, nos vamos a retirar porque ya es tarde y y tenemos que irnos para la casa a ver si nos cae un pedacito de carne por ahí. saludo a las chiquillas que todavía se están comiendo un sasadito, que están celebrando, que se están tomando tu traguito. Eh, bacán por todo lo que, una alegría la, la alegría que nos dieron dentro de tantas desgracias, como dije la, eh, al principio del programa. Así que bien por Chile, y mañana todos a la calle, eh, todos a apoyar. Eh, aguanten los profesores, aguanten los estudiantes, aguanten todos los trabajadores que están en sus demandas. Eso. Nos vemos nos vemos mañana en la calle, los de acá eh, Santiago, la región metropolitana. A las 11 en Plaza Italia, A ponense. A las 11, sí. Y, bueno, los demás ya estén mandando fotos acá para la radio, cabros, desde mm. el punto en que estén ustedes. ¿Mm? Sí. Así que muchos saludos, mucho cariño y nos vemos el próximo miércoles Acuérdense a las 10. Ah, que se repite este programa el día viernes a la misma hora. El el viernes a las 22:30 horas se repite Las hijas de Afrodita para que puedan escuchar lo que se perdieron los que lo perdieron y que llegaron tarde y eh, también pueden eh, en el archivo.org nos vamos a poner al día así que eso, que tengan muy buenas noches, eh, ahora descansen porque mañana se viene un día de actividades de manifestaciones y hay que ir a apoyar, así que buenas noches para todos, que tengan un lindo descanso y nos estamos hablando, besos, saludos adiós chau